A partir de este momento, Racing Sport Vivo, una transmisión distinta para una hinchada única, distinta a las demás. Y la número uno en la conducción y comentarios, Pablo Margolis. Relatos, Federico Tedesco. Racing Sport Vivo, siempre junto a la academia. Toda mi amor por ellos, señor, te pido que les dé.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 Tedesco y Asociados Propiedades Pasión por la venta Hace más de 6 años Somos la inmobiliaria líder en la zona Combatiente de Malvinas 3552 Teléfonos 4521 3 4, 9, 4, 9, Consultas vía mail Escribimos a tedescopropiedades arroba yahoo.com En el gran pistería José, desde 1943, una tradición en Villa de Bogotá. Probe su chiquita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Adelina San Martín y Los Pones. Hacemos envíos a domicilio Llámenos al 4-5001-38007. Hoy está conmigo, hoy está a <música> la Servicio de deficiación ya se de tapizados, mucho, alfombras, altos, pedido presupuesto al 15... Esperemos Sa... otro triunfo de la Academia. Es impresionante la gente de Racing. vinimos bien temprano para que no se complique la llegada y creo que fue la mejor decisión, porque vino muchísima gente, porque se agotaron las entradas, quedaban muy poquitas A y B y ya se terminaron, seguro, pero cuando vinimos quedaba muy poca de cada sector de platea, iba a ser agotando de a una, la C, la D, la E, y la A B que se terminaron, y eso rebalsa eso explota, y ojalá que le dieran a la gente que que tanto se merece una alegría, un triunfo, con un equipo con algunas novedades, con un jugador que promete mucho que hace que su <risas> debut, que es Vivena, que lo no tuvimos en exclusiva luego del partido hasta o en defensa y justicia, Así que esperemos, esperemos que sea un triunfo, que sigamos sumando y que esta ilusión que todos tenemos vaya con los pies sobre la tierra, Aleluya como siempre, siempre, pero de a poquito, paso a paso, para llegar de la mejor forma al final del campeonato. A ver, escuche un poquito, un poquitito de música, ¿verdad? ¿no? De la gente de Rápido, obviamente. Impresionante la gente de Racing Hubo algunos aplausos, ¿no? Para cuando salió San Lorenzo No, nah, sí. no tampoco Hubo un pequeño reconocimiento de No toda la gente, obviamente El folklore del fútbol Pero ganar la Copa después de tantos años Las rachas están para para cortar Y Racing tiene que cortar esto de De 12, 13 años que se hace, ¿no? De que es el campeonato Estoy aquí junto al relator, Fede Esco, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, pasé de saludarlo Una tarde espectacular, tarde de sol la Cámara de Yaleda Más de 25 grados Se están saludando actualmente los 23 protagonistas. Entrán unas plaquetas, ahora Martín a contar a Presidente Salenzo López hace un rato. Así que se viene un partido espectacular. Para vivirlo como siempre por Racing después, la cabina 11 estamos. Una tarde espectacular en el coliseo de Llanera. Esperemos que la tarde de domingo, fíjense más largo. Esperemos que Racing gane y termine así una tarde espectacular. ¿Cómo te va Martín? una tarde ¿Cómo te va Fede? Muy buenas tardes a vos, a Pablo. Bueno, el cilindro de Pablo también, luz espectacular. 45.000 personas, entradas agotadas. A Racing la habilitaron por primera vez, la, lo que es la tribuna de no la ex visitante, la cabecera de abajo, sino la cabecera de arriba, donde solían estar los visitantes hace una temporada atrás. Bueno, Racing colmó todo, abotó todas las entradas, que es una locura. Parece que el campeón, como dijo muy bien Pablo Margolis, es la academia y no el ciclón, a quien felicitamos, en fase de gran libertad, lo felicitamos. Pero bueno, Racing es el padre de San Lorenzo y hoy digo que la cancha por qué. Exactamente. Ahí está el, el saludo con cerro de Cauterucci y de, va, ejemplo, de, de Cali, perdón, se conoce de Quilmes usted, Luis? Se conoce de Quilmes, exactamente Y lo que mencionaba vos del reconocimiento Se le entregó una plaqueta a Lames por la obtención de la Copa Libertadores El pasado miércoles Y también el ministro con todo blanco banco del Cuervo eh, Con Campañero que obviamente está ayudando En el Cuervo y fue campeón, ¿no? así ah, sí, sí eh, Y bueno, el reconocimiento, como dijo Martín de reconocimiento a Diego Milito, que que hace su presentación aquí nuevamente, acá en este estadio, lo que debe sentir, lo que debe pasar por su cabeza, ¿no? Y está por empezar el partido, David Simoetti, lo presentamos, ¿no? David ¿Vale, Simoetti, ¿cómo le va a estar? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Claro. Ya, claro. Ya, claro. Ya. David Simoetti, ¿cómo te va a estar? comienzo el partido, los 11 y la caída, las 11 está la caída, las 11 de la caída. con Zaja, Iván Villulli, Mauricio Lolo, Obrador Cabral, Leandro Grini... Gastón Díaz, Sequiel Leventa, Néstor Acevedo, Marcos Tacuño, Gabriel Lauchi y Diego Milico. Bien, hay dos cambios, pero si no los juegas todavía Nico Santi que fue expulsado y tampoco va a jugar el Estadual. Ya sé, es un cambio obligado, uno por reflexión táctica hasta que Dela cumplió la suspensión en, en Chile. Le el... gusta hoy en Racing y es otro cambio obligado, Nico Santi fue expulsado y fue a Trubazo, Rafa, en Cabral. ¡Las pizas los once del cuervo! Santiago Rico, Gonzalo Próferi, Fontanillo, Walter Kahneman, Emolio Emil Más, Julio Farini Enzo Daninski, Pabundo Quiñón, Gonzalo Verón, Martín Cauteducho y Mario Matos. Bueno, eh, por ejemplo, ¿se van a comenzar en cuándo el partido? Ah, finalmente, ¿comenzar en cuándo? Como le dije, Martínez. ¿eh? A ver, yo no le discuto eso. Lo que me dijo de que el de prensa, francamente, prensa. Bueno, mejor empieza puntual. Recuerda que básicamente somos humanos, somos de racing. Nosotros también tipo información que eh, habrá manejado esta posibilidad, pero bueno, ya o sea, está. Toda la gente está dentro. Debe haber alguna gente afuera, pero o sea, empieza el partido en un momento u otro. Es eh? tropical, dentro vestido de amarillo, Sí, me que haber borrado un poquito, el eh? tío Martín está entrando al palo de la televisión pero y me para acá por el cuarto en los últimos diez segundos quince segundos llamando no hay ningún problema bien va a comenzar el encuentro muy interesante para David Lauche y los comentarios cómo está saliendo la transmisión por regentar imperial como siempre chatacader.com comencemos con los de la calle va a atacar lado está la guardia imperial también se atacará vestido como siempre de arriba titular lado a la avenida Mitre está todo listo Robin también con la arriba titular Martín También con la arriba titular y le recordamos al hincha algún colgado por las dudas Diego Milito es el nuevo capitán de la academia, desde que ha llegado, es el nuevo capitán. También encargado de los personales, en realidad no tuve ninguno, pero Diego Milito va a ser encargado a partir a los personales, así que bueno, ojalá tengamos alguna, ¿no? A la vez, el club lo pone un mes. No, ha comprado a la Copa Libertadores, por suerte no juega Marcial, tampoco juega Artigosa. Así que, no juega Marcial, no juega Artigosa. Hay varios cambios este, con respecto al, al campeón. Algunos son de fiesta, ¿no? Como ya sabemos todos. También van a viajar a, a Roma a, a ver al Papa. Así que esperemos que sigan así, ¿no? Los personales y que tengan un... Usted era un gran partido. Bueno, a sabotea que gusta el torneo, obviamente. Tambo Tamarrones que recordamos que viajó a Brasil. Se pues comenzó el encuentro, comenzó el partido, ya Racing, Juegos, escuché, se juega Racing, juega Tala Enzo. Puede escuchar el aire radial ante el pinar AM 1050, se juega la, la cadena, si de papá. Hasta que la cadena, de Macías, pide por el costado. Equipo de Crimi, la va a atacar más justo propio. Y el que va y aut se saca la cadena en el comienzo, aut, aut, falta, pues ya un cinetap no pasa nada. Al increíble en directo en salida, eh, para el equipo del Tala empezó con toda la cadena atacando por el costado. La actitud que se hablaba la va a tener, no tengas duda, recién empezó el partido, la primera, tranquilo, auge, no te apures tanto, se te pone en la pierna y después no deja escondir, vamos de a poquito, tranquilito. ¿Y no pasó? ¿Cómo no pasó con Nico Sánchez? está el... por acá? Exactamente, Sánchez Ramírez venía divirtiendo que no se mande ninguno de sus errores, bueno, Nico Sánchez vino a doble amarilla con un árbitro aval Listoso. Un Auche que suele cometer goles en Clásicos no Es más, no recordamos cae. un Racing 1 sobre no, no. esos 0 Sobre la hora, un día nublado y de lluvia Bueno, Gabi Auche dio sobre la hora el gol a Racing 1 a 0 sí. estamos eh, acá, bueno, hay que decir <cf> Rápidamente que están empatados, ¿no? En, en la historial, Racing ganó el 11 de Pablo Y también se ganó el 11 de Pablo, Sí, sí, igual el, cuando nos llevaban un partido y gritaban hijos nuestros era para reírse ¿sí? Porque toda la vida era hijo de Racing, ¿no? En, en lo que es el folclore del fútbol Y le decimos rapidito que hoy Martínez, gracias no la academia de esta casa Falta repasado, combinaba por la fuerza nueva Exactamente, así que bueno, sí. pasaron bastantes partidos Bueno, una temporada en la de España, se empezó por otra forma Se empezó con, con otro equipo también de la dirigencia No solo desde el cuerpo técnico y los jugadores nuevos que han llegado Así que esperemos que sea una temporada próspera No digamos nada, paso a paso Ahí está, jugando Raffi con el campeón de la Copa Libertadores, a todos los le cantaron ¿De qué va a reír si no sé? Está va a reír No sé, Almagro, el Boedo Tranquilo, vamos a... No se sabe, no sé, nada. el Boedo históricamente Aunque se llama el Almagro, ¿no? Espejaron mucho el reconocimiento Como dijimos antes Y ahora hay que ganarlo Que puedan seguir festejando, ¿eh? Pues bueno, ya está Juan y Boedo, la tarde, más o menos Lo festejar con... Bueno, la Copa Libertadores Es primero que este partido Me lo festeje O no sea, Contenucio si Este juega bien, cuidado ya, Contenucio viene rápidamente La propia Y la mitad de cancha Viene para Bufarini Tiene falla Y otra para el pegadito Tiene si ahí Bufarini Ataca el fondo La va sacando del fondo Y la reventa Grimm Y la traje La mente pasa adenso Bufarini que es el capitán Es adenso Es campeón de la Copa de Libertadores La buena es lo que hizo Racing ¿Se acuerda? El 2012 Sí, eso marcamos ¿no? Un jugador que, que Racing lo quiso Que claro. lo podía traer regalado Prácticamente no lo trajo Sí, lo hizo ahora con Acuña y me parece que esta vez sí. Se apuraron, la pegaron. La apuraron para traerlo me parece perfecto. Sáquil Arco, para Chino Saja. Si no, tenemos dos minutos, dos tiempo Tarde, sábado, tarde, domingo. Otra sábado, tarde, domingo. ¿Qué es la millonera? 06 partido tengo tiempo para vender. Martín, paso por vez. ¡Dame una! Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015 San Martín. Photoshop digital. ¡Gracias! No, si lo podemos mejorar, eso. Ya va saliendo del fondo la cadena, se viene Acuña, va Marquitos Acuña, se viene Marco, Marco viene para el capital va al príncipe, el príncipe para Vivera, acá hay su en la cadena, se viene Vivera, botín de naranja para Vivera. Se viene, se quiere, se quiere lanza, la bola viene, va a sacar el fondo de la paciencia síto la academia ahí está el me pre largo videla muy bien el nuevo en la academia para acá para allá se viene se viene el mañana el viene rápidamente para Gastón Díaz muchos jugadores nuevos en la academia que la gente lo ve por primera vez en el coliseo Así ah, es bueno el caso de Videla el caso de Grimy de Lolo el caso de Gastón Díaz de Acevedo de Videla bueno digo grito que ha vuelto la academia de Grimy también volvió su paso jugado bueno muchos jugadores nuevos este jueves sobre el cierre del libro del mercado de pases de los jugadores libres han llegado Gustavo Gou Y Boborí. ¡Ay, no llegó justamente Gastón Díaz, se le va a hacer lo que ya está ahora pudo parar, la gente solamente acá la será en salida para el cuerpo porque tiene una información más... Sí, bueno, Gustavo Bovi y Germán Boborí, que es justamente de San Lorenzo, el estuvo concentrado para el equipo que salió campeón del Lortadores, los dos firmaron el día jueves por junio y medio por la Academia. Tanto en un caso como en otro... Eh, a ver, a si estamos saliendo... Sí, eh, eh, en un caso como en otro decíamos... Eh, muy buenas referencias, eh. De Boboril, la gente de San Lorenzo que fue hablarme, me hablaron muy bien. Tuvo una lesión en el medio, pero cuando sube, influja Hermane Boril, así que lo conozco bien. Bueno, bien, Fede. Sí. Y en el caso de Bou, que uno tenía dudas, que que se habló muchísimo en las redes sociales, esta ¿eh? vez es un poco de más. Que se viene por país, por Y tarifa, sin poder pelea con la bola, como charla con Truchi, la pasó fea. Así que al chino. Sí, me hablaron bien también, que es buen jugador, obviamente, de Gimnasia no tuvo un buen paso, cero rim por año anterior, así que veremos qué pasa, Coca lo trajo, confía en él, veremos. A ver qué es sucede. Se viene el ministro, va, ahí está el fondo. No, por acá, para allá, una jugada, vino el centro, corner finalmente, no se le fue a ha Dios, qué lástima, se dirán, corre, no se la gente acá protesta, dijo, Sacriarco Titana, ahí Sacriarco, es para Arquero, Puerto Rico, 5 minutos, 0-0-0 por tiempo, repasamos los suplentes de eh, la pared. Nelson Ibáñez, José Luis Gómez, Gastón Gambi Francisco Cerro, Diego Villar ¿Quién son su meta del Cuervo? Pedro Franco, Machés Catalán, Juan, Juan Ignacio Mercier, Néstor Ortigosa, Pablo Barrientos, Juan Ignacio Camalaro y Nicolás Grandi. Bien, hicimos 5 votos, 0-0, el palo está en el Coliseo, cabina 11 para Racing Sport, como siempre, el juego donde juega Racing. Vamos a estar como tenemos el coxio viernes para el Nacho en Victoria, Mario, ¿está en la compañía? Exactamente, la acompaño, ah. obviamente, si yo te dejo, vamos a Victoria, vamos a ir a la transmisión libre de la Academia, ojalá, a transmitirlo por los triunfos, ojalá. pero lo tomo bajito porque no, no vamos, a ver, ¿no? vamos a madera, vamos a madera para cabina 11 para Racing Sport. Hola hola Pedro la calle en esta janta, canta canta la guerra empieza y estando con los que son rociadores. Sí así es Martín seis minutos no tiempo tarde espectacular acá que agachado a 17 grados. Carlos eh, colmado Martín eh. colmado 45 personas entradas agotadas. Espectacular va a seguir fondo, bien abajo se quiere baja, se quiere bien abajo para principio y van y va viene para caminar se viene a ver falta la barra la barra ¿sí? cobrás, putá, que cobró pita que cobró parecía falta de más más sí así sí aquí la calle nada así falta huyendo sí así no, ahí sentada revienta cánevan ¿no? una fuera y no Martín con esa orden del mundial de cobrar del siga a siga bueno ojalá empiece a ponerse firme porque ya se lo advirtió en el partido de primera fecha Pitana está con esa onda mundial que me parece que debería dejar de lado ah, oh, onda al del, del mundial va saliendo del fondo de la cadena Marcos Acuña 0-0 de partida 6-0 de partida sigue la Acuña Acuña viene rápidamente el balón la va sacando del fondo Fontanini Fontanini pone sale rápidamente para el pleno de Própez el pleno de Própez la revienta buscando a Cauterucho Marcó Cabrado y finalmente se va afuera a la cadena de cancha Es eh, para el equipo del Salaverry. Somos el último para vender. Paso por vos. Dame una. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 15-4-443-6... La cadena, señores, va a salir el fondo. No se escucha, Martín, lamentablemente. Si puedo señalar, porque se escucha el retorno. Estamos medio adivinando. Se ha ido la cadena, tenemos siete motos, pero ¿qué se cuenta el banco de la cadena? ¿Qué cuenta con? Ah, bien vestido, ¿no? Con un chin y camisa negra. Sí, elegante como acostumbra decirse sí, Diego Coca en todos equipos. Tranquilo, está parado, dando una comunicación, pero se ve muy tranquilo el técnico de Racing. Vamos a como siempre también bien vestido, con un con no, ¿no te tienes calor, uso qué hice. Sí, vamos a estar bien vestido enero con pullover pero también parado, tranquilo, quieto, no igual está la sombra. Hasta que verón que viene, todo vienen el verón, vino acá para hacer faena, hasta que bien bien, miniga, que se meta abajo en la punta, viene la le patea el falta, toca mucho mi tarjeta, cobró, sí, cobró ver, el árbitro. Falta del número 14, qué cara, increíble para la Academia. La mitad de cancha, comentario, más que está en el del partido. Sí, un Racing como marcaba el partido que arrancó, quería no ser protagonista, teniendo la pelota, sin efectivo, o sea, pero en eso juega decididamente el contragolpe, sabemos que viene de día. El equipo, bueno, Racing quería no ser protagonista, un Fumidera, como marcaba muy bien, que se mete en la cuna entre centrales para salir jugando como le gusta a Coca, recupera la pelota rápido, y Acevedo es el doble cinco de los dos poblantes centrales que se despliega un poco más. Sí, lo que decía Pincho, ¿no? Vivera un poco más retrasado dando una mano a la defensa, ¿no? Que es la que será la voz de mando hoy en día en la defensa de Racing junto a Lolo. Es como que da una mano en este lugar, ¿no? Eh, después sí, el cambio de ritmo, a Severo, a Acuña por el otro lado. Gastón Díaz que se lo ve en una posición donde uno no gusta verlo ahí arriba, al menos por lo que hemos visto hasta ahora, puede ser importante como lo fue el otro día ¿no? en la cancha de defensa. Sí, sí, para tenemos ocho, Monsi, sí, la tienda de Cadeño, Sino sí, de va, la Vilauche. Va, y siempre sacudió finalmente Marco. Va Marco la pierna, Marco, lo compró Uffalini. Va el capitán Mufani, toca finalmente bilateral en salida. Está el coro de la gente casi lamenta. Va a salir el fondo Prostoli. Sí, lo no, sé, sí, de partidos. Tenemos apenas dos minutos de este primer tiempo. Ya está en Racing, la escuela de 2050. Sino 100.9, ya com, el curso de Marte, como siempre. Estamos de 22 a 23 por Racing Sport haciendo la tira, con toda la actualidad académica de Radio Antártida de Pilar, reformes 100.9, yotacadie.com, el pasado martes, gran programa de Radio Sport, estemos en vivo de especialidad José, con Julio Libarona, con Caio Velo, con toda la banda de Rosario. Sí, señor, el primero de los especiales, Armando Juguero, Daniel Roseló, que recién se incorporaba, el primer programa donde estuvo la nueva incorporación no de Radio Unido, y bueno, así pasarán los candidatos, las propuestas, el socio escuchará, el socio verá, el hincha, Eh, se acercarán también a preguntar, como les quedó el martes, en la pizzería José, la gloriosa pizzería José, así que bueno, después en diciembre se verá, pero ojalá que el que no gane también apoye, y el que gane eh, pida al resto para que que se una también. Tiene el Quiñón, Quiñón de la bota por la izquierda, corre por ese costado Belón, que no llega por suerte, una pasada nada, hay lateral en salida, el Paraguán, el partido está cero, cero Martín, Dico, tiempo para Belén, paso por vos, dame una. Va saliendo el jugador de la cadena 0-0 el partido, va saliendo el señor Miguel, Miguel revienta, un caucho, un caucho que está rico, sin problemas de arquero, el campeón de la Copa de Berluso Rico, el número 2, se queda con la bola final, el partido está a 0 va saliendo el fondo, creo ya va a afuera, pero bueno, pues, el, el partido sigue, el partido sigue, el partido si no, sigue el partido, tenemos cuándo, ya 10 minutos, Claudio, se cuenta algo, el banco de la carrera, para que se viene sacando, está pues, bien, no fue en el mercado, muy bien, bien, igual el rebote le queda a Quiñón, Quiñón por la izquierda, viene por la otra, tenemos el más, el más, lanza la bola, otra para Quiñón, Quiñón, para Verón, Verón, para Quiñón, Quiñón, ataca el cuervo, bien, cortó Lolo, falta después, señores, se vive en salida, es, para que haya falta de más, todos los vamos a muy bien, primera amarilla, está de jugar cuervo. El primer mal estado sobre número 26, Mauro Mato. Igualmente me parece que era para dejarse ir, que era un, una ronda importante para Racing. Bueno, igual sacó una pinta la madilla cristiana eh, en 11 minutos. La entrada atrás, Mauro Mato, arriba del mal estado. Aquí viene salida, está bien ahora, si tengo tiempo. ¿Qué se cuenta, Coca? ¿Alguna indicación? No, muy tranquilo, Claude, cuando intenta jugar, pero se le ha parado. Pero la verdad que pocas situaciones por el técnico Racing. Vos también no parado pues no hay casa hacer. Vos sos una estatua. Sí, sí. estatua sin calor. Nada, ah, qué increíble. Todo el caso está con un pullover innecesario. Bueno, el agradecimiento a Bújana Giro. Un saludo. Está saliendo bien la transmisión por todos lados. Las publicidades por ahora vamos a a dejarla. Después las pasamos todos juntos. Sí, falta tiempo, hemos quedado. Va saliendo sí, el fondo la cadena. Se sí, vea falta, no creo yo. Siga, sí, siga. Sí, Se sí. viene, seguir quiere, vive. Hasta acá. Mirá está cuña. Pero no, Marcos. Marcos está cuña. Vos también Para ocho, marca ahí con todas tropas y la va sacando. Pues Quiñón y tranquiliza el cuervo, siempre problemas. Va... Le va saliendo del fondo el cuervo más. Va saliendo Manuel. La reventa porque se cortó el pelo además, ¿no? Luego ganaba compasión. Sí, se cortó el pelo, se peló. Parece un vikingo ahora. Digo que era falta clarísimo para Racing, ¿eh? Bien, sale del fondo la cadena. Señora, señores, el partido 12 minutos de primer tiempo. Va saliendo del fondo el cuervo ahora con Quiñón. Quiñón, rápidamente... Sí, la atacando para Buffalini, se viene eh, Buffalini, es donde final de Cádiz, Cali, Cádiz por la derecha, tiene el balón para Pro Cádiz Martín. Sí, pudimos observar justo, tuve salir a la cabina para hablar una cosa con la gente de prensa, eh, observamos desde otra posición también de la cabina lo que fue la jugada del penalti fue penalti claramente. ¿Penazi a la minuto? a minuto, fue penal, a minuto sí. claramente. Y a la gente que está en el, el cocido hacía, bueno, no se iba acá la verdad muy en la jugada, pero bueno, fue una jugada rápida, luego Martín se va a comer. Bueno, es un árbitro que tiene que dirigir cada cuatro años, y no acá en el país. Le va a pegar el cuadro, señores, cerquita del aire de Arco que da la venerita, y cuidado con esta. Trece minutos, le va a pegar Bufarini. Sube Kahneman, sube Fontanini, sube también Cauterucho Matos. Cuidado con esta cadena. Cuidado, por favor, te pido. Le va a pegar el capitán Bufarini. Tenemos trece minutos por tiempo, suena suena el partido, bueno, lo el aire de Racing por AM 1050, FM 100.9, Yatacadé.com. Le va a Bufarini con el tío, con el tío libre. Cuento de Bufarini, la pinota de esta pasó fuera, mira lo que ha hecho Mato. Bueno, que fue no pasará igualmente, pero cabeció si cuidado, ahí está el arco, el chico se está empacha. no pasó nada, pero pudo haber pasado. Cabeceó muy libre, hay ¿eh? que estarle más encima a los jugadores de San Lorenzo la, la, la, la pelota parada. Finalmente, claro, le ganó la pulsera Cabral en la Campi y, y juega hasta tarde. Así es, en Cabral, finalmente fue reemplazando a Nico Sánchez y no Campi como se los la días de la semana. Exactamente, finalmente Oye, ah, caray, caray, que nos cuadra bien. ¿no? En último momento quedó concentrado, llegó el transfer y las dos fichas que debía las cumplió en Chile, por suerte, ¿no? Sí, como el transfer no había llegado por la transferencia directo que Racing no había enviado, era jugador de la U de Chile y había comenzado todo en los últimos dos fechas. Ahora que un bono. Fue una muy buena movida de la comisión directiva, la tenía guardada, la tenía escondidita, diría que todavía era jugador de la U de Chile, algo que nadie sabía, algo que se notaba ya durar en la situación, pero bueno, la tenían escondidita. Bueno, estamos viendo Racing viene en AFA con el tema de Ariel Auche, que puede jugar con un valero que ya está prácticamente recuperado, y también con la situación de Videla que hace su debut justamente en el Coliseo. Lamentablemente el próximo viernes cumple Auche no y no juega contigo y va a ir con Arsenal para con todo pesado en el rojo en la situación. Exactamente, el artículo 25 ya no correría ya que el valero valero está recuperado. Sí, así que Poblito, bien la gestión de equipo Blanco y compañía con la AFA encima de Videla. Sí, no, se fue manejando. Obviamente, hablando con Videla, se notaba la ganas de jugar, medio desesperado parecía el otro día, pero pero contento por el triunfo por el, también de Racing y, y, y bueno, estaba confiado que se iba a solucionar. Ahora seguro era conveniente esperar y que cumpla las dos fechas de San Chile para poder jugar. Todo bien, me parece que se ha bien. Señoras, tenemos cuando 14 minutos, partimos, no ha pasado mucho de partido 0 a 0, muy cerrado por ahora, tanto de la cadena como, de, como de San Lorenzo, sale el fondo Kahneman, pelotazo, buscando en la hueca de un tenucho, la baja bien, la saca Loro de cabeza, la agarra muy bien, va a usar la lateral, señores, en salida, es para mover más, tenemos ahora 15 minutos, 0 a 0 de partidos, va a ser más, lleno al área, el custodio del fin, salga, va a hacer lateral, Emanuel más Alexa, Martínez, San Juan, 0, 0, perdón, alguien más querido, saca lo que por favor te pido querido Lo saco más. Ya la puta buscando Matos, se viene atacando Matos cerca del área, Matos viene para pelear, mata el fondo, Perón Pagan 0, 20, Consuelo del Sur, la vida en Saja, no se queda con la bola en bolsa Y sin tu lima sale toda la academia Exactamente, un Racing que arrancó los primeros minutos, marcaba muy bien Pablo Con todo el ímpetu, luego se fue acomodando Y me parece que es idea del ciclón ir planchando un poco el partido Un Racing que tiene la pelota, el Salomento no quiere dejarlo jugar cómodo de la academia Salonzo con suplente que, bueno, tiene idea de juego ya de hace bastantes partidos. Ahí sí, se le colocó vida, recupiló Quiñon, Quiñon viene para Mato, meto de cancha, otra vez para Karinji, sale el 8, sale el Kirmen, viene para izquierda para Más, Más, otra vez al número 31 para Facundo, Tomás, Quiñon es la cincera de Salonzo, ¿no? De la cincera de Salonzo, exactamente, algunos jugadores que eh, alternan generalmente el al equipo titular, bueno, igual, suplente es muy bueno, viene Salonzo, la grandina Cauteruche, la Mato, quien quisiera, quien pudiese, ¿no? Igual que se puede jugar, se puede jugar de Solace, que está el don que es otro gran jugador. Otro gran jugador, bueno... ...un plantel muy importante, tiene a Villalba también, tiene... ...bueno, Romagnoli que se ha ido, y él también... ...es un plantel muy rico, muy rico realmente... ...bueno, tranquilo... <risa> eh, ...bueno, nada, no, no, bueno... ...bueno plantel, ninguna duda, se armó para... ...para ganar cosas importantes y llegaron al objetivo... Eh, Racing se está armando, pero... ...siempre va de menor a mayor, ¿no? Eh, ...en todos los partidos pasó eso, hasta que se fue acomodando... ...dentro de la cancha... ...allá en San Luis, era la acomodarse... ...el conocerse, era el primer partido importante... ...no por los porotos, como se dice... De la manera que pasó los minutos, después de la primer, primer media hora, el equipo creció, ganó y mereció ganar por resultado más abultado. En Valera pasó lo mismo, aparte de los 15, Racing fue jugando mejor y se adueñó del partido. ¿Cuántos minutos más, Pedro? Sí, sí. Bueno, es hora, dale. Tiroquía para, para la academia, Tiroquía no para la academia, Marcos Acuña, ver qué pasa. No no no, no, no, no, no, pega, no, no, no, Marcos Acuña, el Marcos Acuña, la va a bajar ahí, ya. Ya no, no, no, no, no, no, no, sacarlo que la activa. Va cayendo del fondo Gonzalo Belón, tiene el número 30. Temano. Acá lo ¿Qué que se me cae, se por ahí. Se le caen, va, sale va rápidamente. Lo va a dar aquí para Gonzalo Belón, Gonzalo Belón rápidamente para caer y se ve el esqui le va, el 8 va Enzo. Calle viene para Gonzalo Mondomía, ¡plota! En este momento el partido del equipo Campeón de la Copa de Libertadores, fue con tanta línea, quién diría, tanta línea, tapada el rival, ¿no? Mami El puyol argentino, ahí ¿sí? está. Fontanini se ¿sí? ve rápidamente... ¿sí? Le digo Rafael, ¿sí? sí en acuerdo, estuve, estuve por ahí Fontanini, tenía mucho levanto, no pasa Bueno, hasta que ha subido el que viene con su la pelea, pero el arco... ¡Sorquito! ¿eh? Cerquito del palo izquierdo de Saja. Finalmente vino el remate, El corre San Lorenzo. Quirió, ¿sí? era finalmente el número 31. Quirió, se fue afuera, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, y San Lorenzo sabe por dónde atacar, por dónde golpear, y es el que se torna. No está Sánchez, está el pibe Cabral, está Grimi, está Videra dando una mano, pero por ahí está intentando San Lorenzo, que le va a ser más fácil, al menos hasta ahora, que por el lado de Pichud y Lolo. Racing que no se encuentra todavía, no, se, no hay las combinaciones que, que hemos visto anteriormente, tanto en Varela como en San Luis. Y bueno, le está costando a Racing este tema, ¿no? El clima de local, será los primeros minutos. Se viene el 2.000 de ¿no? Berón, será justo el córner, ¿no? Y no, la está de acuerdo, había fallado, pusieron en primera instancia, vino al centro de Berón, y se hace con Sí, eh, no, para redundar, hay que pasar estos minutos y que el equipo se asiente en la cancha y... También que se adelante un poquito más No no no se están encontrando los del medio con los de arriba ¿Y lo final está el cuervo? Interesante el momento de Lorenzo Recién me llegó a que estar haciendo taja Los dos delanteros, tanto Cauterucho como Matos Pero he dicho los defensores de Racing No lo dejaron salir jugando y obligaron a que Lolo tire un pelotazo Bueno, ese es el resumen de este momento del partido 18 bueno, minutos, el partido está 0-0 Pide sin Sina el cuervo de, izquierda, de la izquierda Alco que da la abanía del interior Trae de Gonzalo, pero bueno, un cuidado que va Montagini Cuidado que va Canen, no cuidado con Matos Y también cuidado con Cauterucho, bueno Hoy el tiro de esquina de Verón la va sacando, Loli, igual el Lomn, le queda a Verón, se viene offside, ¿no? Sale Verón, no vale, directa en salida, está el tiro saca. Exactamente, veíamos atentamente a la jugada, Diego Milito fue el que iba a marcar a Gonzalo Verón, el ejecutante de, del correr que luego quedó en jugada editada en lo que fue la segunda jugada de, del rebote, bueno, eh, marca un poco también lo que es el compromiso del capitán en este equipo, ¿no? Bien, ¿qué hay, Lomn? Se contaba por pues, el banco de la academia, ¿ok? Engría, eh, le pide que juegue, que presione un poco más. Pero es muy tranquilo, toma agua, camina, pero no, nada de otro, otro mundo. Bien, perfecto. Y el eh, Carlos XII también con tranquilidad, ¿no? no más, no, muy tranquilo, no da indicaciones, camina, está parado, pero muy tranquilo. Bueno, perfecto. Tenemos 19 minutos, Pablo, para ir a 0 a 0. ¿Cómo no va a estar tranquilo si ganaron la Copa con un equipo que nunca la había logrado, que era lo, lo que más querían, está para tomarse un whisky, si quiere, ahí en el banco de suplentes, ¿no? Sí. <risa> no tiene calor, no tiene frío, no tiene nada, vamos hasta está, está pensando en el partido de, de la, como en la Copa de Campeones, ahí en el club, ahí en el en el club, ahí en el club, ahí bueno, tenemos que cuando se cruza que va el Real, todo eso, pero como que ya, ya está más allá de todo, más allá que está en un club donde obviamente quiere seguir ganando, ¿no? no preocupa Racing, sí, no preocupa este momento y puede ser la primera de riesgo ya. Ve a ver si grita algún gol. No, no, pero Marcos Cabina Cúnea, ahora que pasando queda la guardia en el centro de la bueno, la seca, me cansa quedarse más cáncer, man. ¿Cómo le va quedando mitad de cancha? Ojo la tierra, ahí está bien. Coros falta, menos mal. De menos mal. Bueno, no, para eso falta Sergio, y por dos, ¿qué le da pelle, en mitad de cancha? Ese, para la cadena, falta Celero, falta Cauterucho, si no quedaba mano a mano, ¿eh? Con Videlas. Le mano a mano con Videlas, Videlas que rápido, pero bueno, tampoco hay que abusar. Antes Racing, en la pelota parada, como último hombre tenía a Corvalán, hoy tiene Siquiel Videlas. Bueno, las marcas de que el plantel, por suerte, del actor temporal y de Racing, se ha cambiado completamente. O sea, se fue Daniel, güey, Corvalán, no por favor. Por favor, por favor, nada más aclaramos la diferencia de categoría. Videlas, su fuerza, ha salido a rendir muy bien en Colón, en Santa Fe, también en Instituto de Córdoba, y obviamente en la Vestilas. Exactamente, pero veinte minutos ya por tiempo será cero, le vamos a ver a Marcos Acuña por izquierda, va Marquinhos, va el huevo, centro de uh, huevo Acuña, y le quedó a Auccio, Auccio, va acá, para allá, en el centro justo, Marcos Próspero, y que lastima, estaba dentro del área, si el pedido va a sacar Próspero, y que lastima, estaba dentro de ahí, Auccio, no se pudo dar vuelta, estuvo en la caña, saca, saca, cuidado, saca, silencio, seguí atacando por ese costado, va Caucerucho, cuidado, va Caucerucho, va, loco, menos mal, es la vida, loco, menos mal, Que se equivocó delantero de uruguayo, sin problemas, trae la calma al fondo, pero cuidado con estos contraataques. Sí, y esta ida y vuelta, ¿no? Que que va a ser que se abra el partido, me parece, aparte de ahora. Pero, a ver, Paul, a favor de Racing, sí. otra vez. Tal vez va cortando de a poquito, ¿no? Todo lo que va intentando Racing. La gente no entiende así, empieza a alentar, empieza a empujar al equipo. Es el momento, ¿no? Ya de tomar la iniciativa Racing y, y dejar pasar estos minutos que y bueno claro esto demostró ser un poquitito más sin llegada pero intentando al menos pegarlo de afuera que hasta ahora fue lo único no nada importante en el partido estamos en la caminata todos los tarde espectacular en Avellaneda, tarde domingo a puro sol, ataca la cadena, se viene atacando a César Lobíe, Nelson por la derecha bien para el fisul, la gente aplaude, se viene Iván, ataque está igual, se viene Iván, va Iván, Iván viene para oute corrido, llegando la liga, siempre oute, toca atrás, los señores con todo, todos los señores, Iván, igual el rebote y le queda, vale, vale, vale oute, se viene el siete, se viene el demonio, Iván viene para ahí, omito el príncipe entra la liga, cuidado, miro ahí para oute pegarle, pegarle oute, para acá viene no penal, no se lo da, no se lo da, Pitana, no pareció penal, de acá le vamos puro, le queda oute, queda final. El arquero Montorrico se queda sin clubas con la bola. ¿Por qué no le pegaste? Dijiste, tenés razón. Pégale al arco, si se la dio servida. Mirí, le la pausa, miró, o no miró. Me parece que ya sabía que iba a estar ahí, aunque se la sirvió para que le pegara al arco, quiso hacer un autopase en muy poco espacio y se tiró de cabeza. Y Pitana quería lo molestado pienpien sí, está mientras la la cadena de entra a jugar no, en plástico completamente muerto va a luchar para estar luchando para que entre cuatro de cambio libre esta la cadena con el índice que anima a la pasada le tiramos ahí para luchar no acá neva perfectamente se reinicia la falta por la barra y de buen partido atendido está muy de lo que es la quinta cancha cuando la cadena se explota con el calor de esos 45 mil altas más que están tirados en el cilindro Racing está en su momento de partido, pero mediante el primer tiempo, es un buen momento. Se levanta la guardia en peal, ven, tío, me gusta, tío, tío, tío, viene para la cabeza, me va a picar la cuña, vamos a robar, tondidas, vamos a ver quién le pega, sube, sube, Lolo, Cabral, ¿por qué no, Auche, por qué no, Milito? Alguno que la meta, ¿qué le gusta para cabeza, Pablo? Yo le metería el pase ahí a Auche, que está abierto por la derecha, ahí, como para que la venceda y pase, que no piense que no es autopase, no, que piense un poco para que no la pida a cualquier lado. <risa> para la <aquí>, cadena, <risa> gente de Marcos está acuña, está todo arriba, está rico siempre, sí, más es muy complicado, se queda con agua en el R0, está bien. No, acuña que recordamos tiene muy buena pegada, es yo un tío en el travesaño, del partido en Varela, el estado pasado, transmisión de Racing Sport de Racing Ponderas y Chata Cadé, así que bueno, tuvo una mala pegadora, pero confiamos en el F4 de Cerro. Bien, perfecto, recordemos Martín, que el surf de la cadena, el curso de Viorres, jugó a 20 y 30 con Tigre, ¿eh? Exactamente, y luego el martes 26 va a recibir a Arsenal acá en el cilindro a las 21.30 horas. Y el sábado, 30 de agosto, por ahora, eh? algunos quieren cambiar los domingos, por ahora el sábado sí, sí. a las 20, 30, es la obra de construcción la que está acá en frente, no. bueno, ahí jugamos contra el equipo Moyano. Por ahora, porque te tengo entendido, es justo en el año de Moyano, quiere cambiar el año para el domingo. A 17 eh... horas. Sí, o por la tarde, donde sea. Sí, a... Esa es la intención del equipo de Wallanera, de los dos equipos de Yanera, sí. para que no si también quiere jugar el domingo, bueno, no, veremos qué ocurre. Júchala, eh. Es el segundo partido más importante de Argentina, luego de BocaRiver, me parece que es lógico el si se fue domingo, ¿no? No, perdón la entraria, pero van a venir el segundo domingo, me parece También, pero lamentablemente vente últimamente el Independiente Racing no se juega mucho amigos Falta, y cae Man, no fui así. Corre que pega Man, cae Man, pase en Quiñón, Quiñón se le olare, también de cancha para buscar y se ve bufa. Ataca, enseña tapar para acá para allá. Falta, acá cae a la 20, acá cae Grimi, parece que el técnico hace la falta. Medio dio dura abajo Grimi a Fontaine que se la mostró. Que libre en cancha para el coro. Fue pues falta, sí, pero tenía unas ganas de seguir con la pelota, y meterse dentro del arco con la pelota, pero lo cortó Pitana hace una hora, no no le escuchó, entre comillas. Sí. Lo que reclama la gente es justamente una falta de Diego Milito, que también el capitán de la academia reclamaba en el piso, fue una falta de Kahneman que no cobró, y eso derivó lo que fue todo la falta de Leandro Olinco. Bien, ya tenemos 25 minutos, el tiempo, estamos en el Coliseo 0-0, el partido de la Academia, se van a sospechados transición. Dentro ahí el Arroyo y la sacó Iván de Zurda. Ya, pues, últimamente el rebote le queda a Cali, Cali, si le queda para más. Se viene Manuel, el Manuel viene, llega para Belón, llega si, llegó Belón, la hizo rebosar. Finalmente el Peixud, la gente todo el esfuerzo, lateral, en ofensiva, está el equipo puerro para el campeón de la Copa Libertadores 2014. Pablo, ¿qué comenta? El partido está bien trabado, ¿no? Sí, no, no pasa nada importante, hasta ahora no hubo situaciones claras de gol, ¿no? Se estudiaron al principio, San Lorenzo salió un poquito más, se adelantó, eh, intentó aprovechar, como dije antes, por el lado de Grimm y Sánchez que no está, que hoy sería Cabral, pero no no hubo situaciones claras, ni de un lado ni del otro. Se Estudian, vamos a ver, que, si se abre el partido de una por todas o cuando haya un gol seguramente... Viene, la, la, la camatra centurión para atrás caja se queda con la bola eh, ahí para ya peinado muy peligrosamente y luego ¿no? lo ve la sin problemas se queda con la bola el arquero el chino está acá lo que sí a la hora de, de hacer cambios creo que coca tiene que tener en cuenta el cansancio que va a tener seguramente algunos jugadores de San Lorenzo y que puede llegar a ser aprovechado en velocidad por centurión por Castillón tal vez no Y me dijeron que se sintió mucho le gusta, Coca. ¿eh? Lo que se rumorea por la policía de Avellaneda. Se rumorea muchas cosas que, que ni conviene decirles porque muchas veces vienen de algún sector que que no, no sé. O no quiere que que le vaya bien a radio. Bueno, pero ojalá entre, ¿no? Porque recordemos que se ha pasado, no, no, bueno, el centú. Es cierto, bueno, puede ser el arma secreta de la academia, que le estoy llevando a poco. El mismo Coca dijo que no estaba bien físicamente, todavía centurión. Yo creo que lo esté bien, lo va a poner cuando hay un tío libre importante para y la gente. Y falta, tontista, me parece acelero, que le ha pasado a Garcededo. Qué libre, es el área... Si gana el corner, está el Cuervo. Claro, lo que iba a decir, eh, puede gustarle, puede no gustarle, está dentro del plantel, hay tener en cuenta, no le debe gustar estar en el banco, que es lógico, pero cuando tenga la posibilidad y tenga que entrar al campo y hacer la diferencia, le va a gustar como le gustó a Auche después meter goles. Entonces, si en un momento no le gustó lo que dijo Coca, se lo devolvió con goles, tiene que ser así. Es fútbol, no no hay que inventar tanto y cuando hay algún rumorcito de esto que termina explotando las redes sociales bueno, ojalá se ha ganado el cruce todo. Bien, te voy a el, el cuerpo, ya para a pagar esto es peligroso, es muy bien Pablo, es muy buen concepto de lo que pasa en la calle. Te voy a pagar el cuerpo, pa si lo haces, se si le voy a pagar Bufalini, cuidado con Matos, cuidado con Cattuccio, y también cuidado con Fontanini que salto. Le a pegar con eh, Bufalini, 27, entre Bufalini, es pasado, cuidado con ca esto, Cadenis, si que no quiero más, hasta menos mal ese dedo. Y sí que la bajó mal, eh, Caliche, si no, era un problema para la academia. Desde arriba está aprovechando San Onés está ganando. A pesar que no van directo al arco, que son jugadas que no no son tan importantes, pero se van armando jugadas, la van bajando de cabeza. Desde arriba está ganando San Onés hasta ahora. Un saludo a Marcela Mezano, que lo vi antes del partido la de la FM 100.9, FMP, un, un saludo. ¿Cómo te va a pasar después de la calle, no? Sí, que pase, es un fenómeno, y bueno, un poco nos salvó el otro día en Marera, sí. como le dijimos en la semana, en la hora de la calle, y el programa de los miércoles, 21 horas, que, que allí estuvimos con Guzcan, ha sido también. Exactamente, no, por la FM 100.9, como siempre, un saludo a Marcela. Otro tiro libre para el Cuervo, cerquita del área. Otra falta ahí sale, ¿no? Pues sí, no, acá es Facuña, el surto, el número 17 sí, ¿no? Muchas faltas, pues eso que cada tanto El partido va de vuelta, pero no en el sentido del partido Dinámico, sino en el sentido que se presta la pelota Por momentos rápido por momentos Salorenzo No es muy claro, mucha intensidad lo que es el partido Recordamos lo que es la pelota parada Salorenzo va bien de arriba, defiende mal por pelota parada Así que bueno, queremos Hay que tener cuidado, centro de Bufarini, cuidado la saca de cabeza bien De cabeza, esta vez, el capitán de listo La gota, lleva quedando aus La tierra de aus, aguantame una, Gabriel, por favor La tierra de aus, recupera Fontaine, Fontaine atrás Tranquiliza que Arquero Torrico. que se cuenta el Banco de la Academia? Está un poquito más nervioso acá, ¿no? Sí, está un poquito más es nervioso. Habla con sus colaboradores, grita, le pide a Uchi de que presionen, pero mantiene la calma igualmente, ¿eh? ¿no? Se remancó, entró en calor. Mi amigo, ayudante de Arqueo, dijimos antes, Campañolo, por lo, el Cuervo, ¿se acuerda, campeón? Eh, campeón? Sí, Campañolo, campeón 2001, seguro el saludo con Milito, ¿no? Obviamente, y, y bueno, bueno, bueno, campeón, aplaudido, bueno, bueno. y bueno... Un un objetivo cumplido, ¿no?, para el ex arquero de Racing, que que bueno, tuvimos la suerte de disfrutarlo en el 2001. Ataca el corvo sigue atacando Quiñón. Ataca, ¿Sí? eh, Quiñón viene atacando ahí, eh, cautelucho, venido cautelucho y revuelta rebote la busca. ¿Pues malo eso de Matos? Sí, malo, malo. No viven, sabía, señores, de la faja. Cuidado, que está equivocando mucho por la izquierda, ¿eh? Sí, Igual bueno, hasta ahora, como venimos diciendo, no pasó nada importante en el partido, ya o sea, tiene que pasar, ¿no? Van corriendo los minutos, media hora está de juego, no, no pasa nada importante, creo que se respetan mutuamente, ¿no? Eh, San Lorenzo, al estar en esta cancha con este marco, siendo visitante totalmente, y Racing obviamente, con esa presión entre comillas, pero tiene que empezar a encontrarse, ¿no? Antes dije los del medio los de arriba, también tiene que solucionar... El tema de pelota parada, ¿no? Que cuando a vez se trata de aprovechar bien ¿Cómo lo ve también? ¿Con este partido? Yo ah, veo, veo un partido muy parejo En el cual se excluye mucho, se corta la pelota Donde el árbitro también juega su partida, ¿no? Por ejemplo, con el penal que no cobró Donde se reclama mucho, pero muy parejo Por ahora Tenemos 30 minutos al tiempo 0-0 el partido para la academia Mucha pelota parada, muchas infracción Se corta mucho el juego Ahora el partido para la academia Pasando la mitad de la cancha Voy a traer el huevo Empezó que marcó cosa con el fierro. Estaba el Ariaz sube, tijú, sube también oro, ¿por qué no cabral? ¿Y por qué no amiguito? Le va a pegar de zurda, viene ejemplo de Marcos Acuña, es ¿eh? bueno, y no pudo bajarlo, lo que lástima, eh. No la pudo bajarlo, la va a sacar afuera. Ahí tiene mensaje del Puerto Rico, pero era buena, eh. Sí, alcanzó a peinarla, mal, pero alcanzó a peinarla, lindo centro, eh, lindo centro de Acuña, Pichur me sorprendió, haciendo a buscar el cabezazo también, algo no no habitual en él, y metió mucha gente en el área rájera a la hora de, de tener la pelota parada. ¿Lo habrá aprendido en Italia? Pichur, bueno, ojalá se incorpore algo más, queremos que Iván no se mande ningún moco, digamos, lo que es la parte defensiva, si cumple ahí sabemos qué condiciones tiene. Esperemos, no, dice, tenemos ya cuatro monedas de tarde en todo el país, tres minutos, cero a cero de partidos, tarde, domingo, tarde, apuro, solo acá en Nueva Llanera, mucho calor, cero, cero a cero empata la Academia, y el pueblo me alcanza completa, de punta a punta, Martín, mucha gente. bote a bote, como decían los viejos relatores, 45.000 personas, no hay lugar para nadie. Bueno, andé a la izquierda, a la derecha, San Miguel, Fela Ferrer, en Salto, con ese CAF, Pinaloma de Zamora, La Ferreno de Julio Civitá, Bursaco Le Marmosa Sur Villabois de Club, del Lechón, mío, que club de Lechón en una bandera, que son siempre, ¿no? Tasa de años en lo que en la platea se donde hay colores frente al mástil, nuevamente ahí está el Club del Lechón. ¿sí? La patria de Razzi, gracias hijo por hacerme hinchada de Razzi, Ataca el cuervo, sacata si viene Verona, ataca el 30 Verón mío otra vez por la izquierda, va Gonzalo para acá para allá la Mole, sale lento otra vez, viene para Cali que sube viene, ataca el cuervo por la derecha, centra para la ataca el Sargento del peladito, el cayó por viene por la izquierda ataca para bufa ahí se viene bufa otra vez dos mil euros en este momento el partido el cuero Bufarini viene para Cali que es violento entra Cali si la pone para Verón la va sacando el cabeza bien tio y tranquiliza a la cadena, igual sigue el pedido, toca el cuervo y rebote, para Quiñón, Quiñón, para Cauterucho, marcó bien, no ahí falta en no la cobrada, sigue así, bueno, recupera con la cadena, sigue atacando a ¡Oh, Auche, tranquilo, sigue a cero, pago, Auche, falta de noche, Benzucadici, no hay amarilla, le viene para la cadena. Es amarilla, sin duda, empieza a sacar tarjeta, pitana, te lo decimos ahora que está cerca nuestro, ya ¿No es para amarilla, es para empezar a, a dejar de, de vida libre que tienen los jugadores, Van a la, la sesión de Videra, antes, un pase malo que pudo haber sido problemático, ¿no? Eh, no no puede hacer todo junto, es el primer partido, son los primeros minutos, se tiene que asentar en el equipo, pero bueno, eh, una sesión mala, recién de Videra, que seguramente va a levantando el nivel, ¿no? Exactamente, hay un flujo de partido, ¿no? ¿Verdad de la pareja? Así es, el 20 y Mauro Matos. Perfecto. Ahí casi si la locura va a un choc para los valores y sale al fondo. Fontanini, la revienta de Zurda Fontanini, buscando a Matos que no llega, gracias Fontanini no pasa nada, recupero bueno, con y sale de fondo, lleva a Tancarán, revienta a la revienta a Jhonny de Zurda, la, la revienta mal, la cuña, la revienta mal, va a Cunha, va a Cunha, va a Cunha, va a Cunha, y marcó la trope, y sobe, coba, sobe, de Cunha, y se le cobra Fontanini, se le cobra a Fontanini, se le cobra a Cunha, y se le cobra a y se le cobra a la metía, ahí interrumpía a y abajo para así que viera, para el fondo de la academia, 33 minutos, está aquí está, 0 comenta, ponlo Margot y cerró fin Eh, estos aplausos son por la intención Que tiene Racing de seguir tocando De de jugarla seguro Que es lo que está haciendo en esta jugada Al menos que llegaron varios goles de esta manera ¿no? Jugada con siete, ocho toques Que termina en gol Hace mucho no veíamos Y se pudieron ver en estos partidos eh, Ahora está tranquilizando un poco el juego Quiere que San Lorenzo salga eh, Vamos a ver si lo logra ¿no? San Lorenzo está jugando un poco Con con la experiencia de muchos jugadores Con el tema de haber jugado la semana se ha festejado mucho seguramente, va a tratar de regular fuerzas, Racing tiene que aprovechar un poquito de eso, vamos a ver si en el segundo tiempo se da lo que te dije antes, ¿no? Creo que Centurión puede hacer la diferencia en velocidad. El punto no, no, no lo ve mal, sabe, en su país. Hasta que la tonilla que no llega, todo marca bien, se en la forma, en la marca perdón, Kahneman, la postura se va fuera, no pasa nada, hay un saque narco, y para el arquero Sebastián Alberto Torrico, y sale del fondo para el cuervo Martín ya tenemos 35 minutos, el partido sigue 0-0. Exactamente, como recién comentaba Pablo, bueno, eh, Racing no está haciendo todo el gasto que pueda hacer, tiene el protagonismo, quiere tener la pelota, pero está, está haciendo mucho esfuerzo para que Racing no juegue cómodo, como mencionábamos antes, presiona Mato, presiona a Terucho, la mitad de la cancha está muy poblada, me parece que al mismo tiempo cuando se vea el cansancio de los cuervos, va a ser momento en que Racing puede explotar la velocidad de Auche, de Castillo al cinturón, veremos, me parece que, que va a ser una gran posibilidad. Bien, señores, si estoy con esto, señores, después de que repasemos, eh, Martín, ¿cómo comenzó la fecha número 2? Exactamente, la fecha número 2 que comenzó con lo que fue el empate entre Números y Gimnasia, 1-1, luego ayer por la noche, hubo parte de pero recordamos, primero de la noche, estudiante con un gran ¡San! gol de Ernesto Goni, le hizo un gol de tiro libre, le ganó a Independiente, lástima, una lástima, la verdad, no queríamos que pase eso, pero bueno, estudiante, el equipo de la plata de mi amigo, de mi mejor amigo, el Pinedo Moravisky, y Santiago Torrico también, un saludo enorme para ellos, le ha ganado Independiente por 1-0, ...Vélez por la tarde le ganó 2 a 1 a Arsenal... ...Olimpo le ganó 2 a 1 a Tigre... ...Y Banfield en un partidazo que lo pudimos ver... Pero 3 a 1 con defensa, que ojo eh... ...defensa no es equipo malo... ...Racen jugó muy bien contra la Defensa y Justicia... ...Vencerium lo va a dar que hablar... ...lo dijimos, no... Eh, ...fue igual que lo que pasó con Colón acá, no... ...cuando Racing le ganó a Colón y muchos decían... ...no le ganamos a nadie, Colón está defendido... ...después peleó el campeonato Colón... ...más allá que defendió... Eh, ...Defensa y Justicia lo dijimos el otro día... ...es un, una cancha difícil... Racing logró un triunfo importante. Un equipo que se está armando, Racing también, Defensa también se está armando, pero mirá el triunfo que metió ante Banfield en Banfield, un Banfield que venía bastante bien también, ¿no? Bien, perfecto. Van a jugar más tarde al River, al Central de Monumental, y será en Córdoba, Belgrano y Boca esta fecha de domingo. Mañana va a seguir jugando... Eh, Silvia, ¿sí Diego Cruz, pero vamos a estar, ahí, a estar ahí por la tarde con mi mujer y con mi hija. Sí, y eh, Sierra sí, Rafaela ¿sí? con la... Sí, el si me recordamos un hijo de la, sí. de la academia. Obviamente, hay que acompañar de vez en cuando, ¿no? Bueno, pero no, La va con la eh, Racing, no la eh, se con la Racing por la duda, en ¿no? No nos quieren mucho por ahí. No, no, no quiero decir Está, eh, está medio bajo pero se lo sigue, bueno, una gente como tal. No, aparte para la integridad física de Clarita ¿no? Que va a ser lo que importa Sí, ya, ya, ya traemos el, Ya, ya con los cumpleaños Falta poquito Ya traemos A conocer el colis para el fondo Más, más Te equivocas Más, gracias para Carabinela No pasa mucho 36 minutos Pero si sí no nos licencia por la verdad que no pasa mucho Aparte que aún ocurre ¿no? de paso Saludamos Y José, Miguel Toda la gente que el martes Nos recibió de la mejor manera Se hizo un programón Como dijimos antes La venida es a Martín de Mosconi Farmacia de Elena De Mosconi Campana el saludo a Sergio A todas las familias Que van a todos lados ¿Y qué más? Después seguimos. Pizzería Don Ramón, no, Ronda Momón, como decía el Chavo del Ocho. Muy bien, después, es muy importante. Escuchemos la publicación del Parcimenio Verón, cuidado. Pasa al fondo, Gonzalo Verón, marca Pellú, bien. La marca ahí va, fuera la afuera, si la de la izquierda, ¿está de acuerdo? Distribuidora de Fernando Brown, Diz Brown también, ya que estamos, dice a Pueyrredón, pero distribución a todo el país. Barne y sí. propiedad. Barne sí. propiedad, sí. pero más bien, saludo a Ricky, a todos. Que... Es que bueno, está enfermo, no, no pudo venir a la cancha, estar desesperado viéndolo por la tele y tenia el cordón tenia el cordón está el Gonzalo Verón tenemos 37 minutos todo no tiempo 0-0. quiero si el de arco queda la abría administraciones está el Gonzalo Verón cuidado centro de Verón el pelota se cae bien malito muy lanza caminito De hecho la destroza el balón bueno lo que da mucho pide en falta no se le va tenemos arriba tenemos lateral otra vez cerca del banco de un cordón se paga el cordón cerramos la ronda quality cleaning service de de Christian del cuervo un saludo grande hace limpieza de tapizados alfombras colchones todo que quiera así que puede contactarse y te dijo también dijo propiedad eso también no eran las no? propiedades eso no la casa de surquiza claro. es muy buena movilidad buena gente después van y la mejor entre dos arriba casa sin poder sentir se queda con la hora treinta minutos y si el partido sigue será si cero secundario el banco de la crema dos cosas igual parados en dos minutos en un momento habla con sus colaboradores no no hice mucho que tengo rajo. Sí. Bien, dentro de la siguiente de del campo de Coca está Mauro Herx, ¿Se ¿Sacrás que es jugador de Newells? Que los tocando en el 95, en Catalá hace mucho ¿no? Habla de nuestra edad Manuel. ¿sí? No, no me acuerdo, vos sos más grande que yo. Sí, no sé, no no recordaba. No ¿Cómo que gente hecho? Coca, te tengo que echar, quería pasar vente tengo. La onda gain del fondo Torrico. La revienta Torrico, pelotazo. La va sacando del fondo el Lolo, Lolo, viene a para acá la revienta, no quiero sino que lo, ahí viene seguramente, arremetió el laje la, repente, la gelá, por favor. Dime lo bajó Fontanini, si lo bajó para Verón, este lo bajó más Verón. De momento lo quiere para caer en la amontado. Es uno así, lo bajó Pichu, bastante la mitad de caña. Siempre va el Rosario, siempre iban Pichu. Siempre iban toque la, que yo toque la. Tratame va, la dura falta Verón que debía hacer, debía hacer amontado, un Pero lo vamos a hacer o no, si no es así. Bueno, pero no lo vamos a criticar. Sí, el mundial tucano. Me parece dos cosas. Primero, cuando un jugador comete la falta contra otro jugador sin querer buscar la pelota, es amarilla. Y si encima lo choca de atrás, barriéndolo de atrás, me parece que el resto de la pelota podría ser atarroja. Bueno, si tal a Néstor, no hizo poner ni la tarjeta con color limón. Algo le dijo la pasada Coca a Videla, parece que le pidió que tenga más tranquilidad en el juego, ¿no? Sí, porque tuvo algunos pasos errativos que terminaron en algunas contras a Lorenzo, un jugador que está recuperando muy bien, un Acevedo que está siendo patrón de mitad de cancha, que está avanzando muy bien los cielos, bueno, parece que quiere que Videla lo ayude un poquito va a ser no. el corner, la pelota parada. Y le para acá, venga, le pegó Marcos Acuña, bueno, arriba Torrico, se ve muy bien, muy seguro, Torrico, se queda con la bola de Arquero del Cuervo, aquí ¿Sí, es con Pico, ¿por qué? Un centro muy frentales y Torrico sin poder, la Palaboy. Sí, lo que decíamos de, de, del árbitro... Eh, es hora que amonese, ¿no? Porque siguen pegando Hasta que no salga Marilla va a seguir volteando muñecos Como te dice Me parece que es hora que Pitana Empieza a sacar las tarjetas Porque él lo que digo, a Abad el otro día, ¿no? De entrada A pesar que no nos gusta el árbitro Sacó amarilla porque si no Iba a terminar mal ¿Eh? Y en San Luis Lo que no hizo La Laverne Que fue más o menos lo que está haciendo ahora No, pero no, no, pero está algo similar A lo que está haciendo ahora Pitana Está Ay, como que no mal está el partido Como que la tiene re clara Pero si esto se empieza a poner feo, el culpable va a ser él. Bien, lo sorprendente que repasamos ya contemos cuarenta y muchos de todo tiempo, Claudio. Nelson Ibañez, José Luis Gómez, Gastón Campi, Francisco Cerro, Diego Villar, Dejardo Centurión y Facundo Castillón. ¿Quién son los sorprendentes del juego? Leo Franco, Matías Castellán Juan Berquier, Néstor Ortigosa, Pablo Barrientos, Juan Caballero y Nico Blandi. El gran de los con el sub 20 Leo Franco está en el banco del FU20, arquero, eh, obviamente ya veterano, ¿no? El, el, el campeón de Manaja de no está en el banco del FU20, arquero, Estuvo, ¿no? Estuvo después, él reemplazó a Bondancieri, ¿te acordás? Sí. sí. Bueno, después, ¿Cuándo fue el Mundial 2006? No, cuando arrugó a Bondancieri, ¿te acordás? Que arrugó, bueno, lo dijo Maradona, a Bondancieri, arrugó en ese Mundial en el final y, y tuvo que atajar los penales ese arquero que, que encima estaba en un equipo bastante amarguito, ¿no? De Peckermann era el técnico. Muy bueno, la... técnico. Peckermann tuvo esta mala suerte, hasta la Riquelme en su momento, porque era cambiazo. Me parece un cambio bastante. Y no ingresó Messi en ese partido. Messi que era joven, pero que podía matar la diferencia. Era han hecho un penal, si no recuerdo ah. Más que cambiazo hubiera hecho. Yo también, si entraba iba a ser más que cambiar. Bueno, bueno mira, el saque el Arco, cuarenta y diez minutos de Puerto Rico, no pasa nada de partido, de verdad. Muy aburrido. alguna acuerdas alguna ocasión de gol, tanto para la cadena como para el cuervo? Recordamos, muy pocas más Si recordamos algún centro, alguna jugada para Lo más importante fue la polémica por el penal no poder a Milito Pero si está haciendo gol claras no lo recordamos ninguna Y se habla un poco del lo primer tiempo Con intensidad, pero muy aburrido La verdad que si estoy libre, está la cadena de Carauche Que vive, está el le pide a Marisa acá A 14 Caneban, la gente le dice todo menos lindo a Titana La camisa, la camiseta que tiene Titana con la que dirige Ese color, por lo menos, me parece que se comió varios Amarillo ¿Cuál es Amarillo la reunión de la titana? Sí, sí, Amarillo Patito. Okay. Eh, es muy grande este hombre, muy alto, eh, como que le mete miedo a los jugadores, pero él tiene que dirigir bien, ¿sí? Es que dice... Ya. ¡Ah, te cae intento de Grime! ¡Buena, buena! La busca de bastón justo sacó de cabeza, queda Pichu, pegado y viene vale Pinarco! ¡Aperquita, perquita, perquita! Arriba, el travesario, no pasa nada. Ahí está, Pinarco, Paterico, intento, por lo menos al Pichu, le quedó rebote. Llega la vía, tiró arriba, al travesario, y fue a la ocasión de gol de la Academia. ¡Casi, casi, casi! ¡El primero para la calle! Los primeros aplausos, si bien por la decisión de pegarla así como vino, ¿no? Sin esperar, sin ir al, al soque, ¿no? Con el hombre de San Lorenzo, le pegó así como vino, fue cerca, no fue tan cerca, pero fue el, los primeros aplausos para el equipo de la calle. Alguien por donde para marcar esta jugada Los dos laterales, Grimmie con su gran centro Y Pichu llegando por otra banda, se desplegaron Llegaron los dos laterales y Rajen tuvo la primera situación de gol A los 42 del primer tiempo Como pasó Marela, que no. justamente ahí vino el negocio Justamente por Grimmie, por Pichu y también por Gastón Díaz Gastón Díaz y un Pichu que también estaba cerca exactamente Gastón Díaz ahí también dio el pase para lo que fue el segundo primero Y el tercer gol de Rajen no, vale. Con el 3-0-0 La corre por el 0 estaba ahí más, falta más Pichu, Pitana falta Yás, de Pichu grande antes, pero hay falta, en tres cuartos de cancha, parquita del banco de baúl, saco de libre para el ciclón, señores, otro pie libre, otra pelota para la, va a el capitán, el cordobés, Buffarini señores. Aucha reclamándole al juez de línea, cosa que no se debe en la televisión, porque están ahí con la jugada que, que va a venir, diciéndole, es hora que saquen a Marilla, ya están pegando, van directo a la pelota, a la pelota ojalá, a la pierna. Le, le contó la falta, así le marcaba el carnaval, dijo uno, uno, tres, cuatro, cinco, y le marcaba el catorce. No, y va a pegar Rufani y viene seguido en el de libre Y siempre Rufani es pasado No pasa nada, muy mal el Rufani es todo como yo Ahí está, que largo Es para si lo saca no Solo quería comentar cortito Para no ser estable Quien es el cuarto árbitro Que ahora vamos para ver cuántos minutos van a agregar Federico Deligoy el, el, el que en dos partidos seguidos partido de Brasil Le echó seis jugadores Está diciendo que buena Falta, hay dura, falta mitad cancha Para Gassi, falta Auchi Sí, vamos a estar así, el peinadito, el 4, sí. Sí, vamos a estar en el 4 de González Proferís. El 4 de meter cancha, seguro, vamos a en el cuervo, ¿no? Sí, seguro, sí, vamos a en el cuervo, debería ser el quinto, aplaudido, quitándome por la gente por la amarilla. estaba está, ¿por qué? Mauro Matos. Sí, Pablo. No, cuando la gente aplaude de esta manera, por como diciéndole, tenía que haber sacado una amarilla hace 30 horas, más o menos, ¿no? Pero, bueno, eso era... Por lo no menos te atacó la primera Esperemos que siga así En la última Te viene para acá Matemos Juan de Vamos a ser la última A ver si son dos causas en el final La tiene atacando ahí Marcos Marcos se le quiere Viene para Grimmy Dentro de Grimmy ¡Cabezazo! ¡No! Número 1, 4 con el vio al presidente, tirado a 45 dice, dice, dice, dice. No lo sabían lo que hasta ahora. Levanta en 40, ¿no? No, puesta, rico, 45, señora, señora, el centro de y comenzó a Nolo. Nada, Puebla, Sancho Rico, los 45 minutos, señores. Rápido 1, salió de señores, que la raza del Coliseo de Genera. ¡Signores que en la academia gran! ¡Codeazo de la nava! ¡Cudo a Puerto Rico! ¡Con la Racing 100 tiempo! ¡Al 7 carnaval de Griega Rechonera! ¡Racing gana señores! ¡Racing 1! ¡Claro en 2-0! ¡Ven que barrio 2! ¡Ven que barrio 2! ¡Ven que barrio 2! ¡Con la Racing 2! ¡Ven que barrio El psicológico para la academia, 1 a 0, lindo cabezazo, espectacular, de Lolo, no pudo hacer nada Torrico, arquero, campeón de América, no me importa, eh. qué golazo de Racing, 1 a 0, merecido, no sé, era para un empate, por lo que se hizo de un lado del otro, pero qué lindo que hace el gol Racing en este momento, para empezar el segundo tiempo con todo, para encontrar más espacios, a ver, demostrándole a poquito, de menor a mayor, como dijimos, 1 a 0... ¿Vamos a descansar un poquito? Vamos a cantar un poquito, mirá lo que la gente. Es impresionante. A para el equipo. 1-0 Racing en un partido importantísimo. Me detesto. Si tiempo, perdímosle más tiempo en el final de la última jugada, fíjole. La metió de cabeza, gran centro de Grimmie. Bien, bien, bien, que Se metió por tiempo, se retira de rumbo al vestuario, sí. por la gente, Claudio, de la Academia. Sí, se retira la Academia, con la autoridad que fue Lolo, sin ningún molestado, muy aplaudido. ¿La estadía de Sabenzo? entonces se retira con los amuestados, pero Gonzalo Prosperi y Mauro Matos No, que le molestaban a pitada de la jueza de Sabenzo, que decían que se habría pasado con el cinco minutos. Eso es lo que molestaban. Sí, sí, seguramente. Sí. Eh, también le protestaron antes los de Racing por la cantidad de amarillas que debió haber sacado y no sacó, el penal también, que no cobró. Más allá del árbitro, lo decimos siempre, no Racing depende de Racing, y Racing está ganando 1 a 0 y mereciéndolo tal vez, ¿no? no hizo un gran papel en este primer tiempo. de verdad que también está San Lorenzo enfrente, hay que respetarlo, y como dije antes, no se respetaron mutuamente, los dos se estudiaron, no se quisieron dar ventaja, empezó un poquito mejor San Lorenzo, encontrando más espacio, de alto ganando, como dijimos antes... Pero bueno, Racing fue saliendo de a poco, dijimos que era hora, a los 15 minutos, ¿no? Empezó a salir, pero empezó a salir como cuando uno se pone de novio las primeras salidas, no pasa nada, ¿no? Tranquilo. Y bueno, después, a medida que pasa el tiempo, entramos en confianza, Racing entró en confianza, hizo gol de cabeza, logró que sea una fiesta, Y bueno, esperemos que el segundo tiempo sea más lindo aunque todo esto Marcin Casal, ¿cómo se hizo el gol entonces el estadio? ¿Cómo se hizo en la cabina 11? ¿Cómo está no? el gol Una locura, el pastito de la on, el que ya estaba en el torneo pasado Bueno, cambia la cábala como ese muy bien Pablo Magdalena Un equipo que se estudió bastante con San Lorenzo Y con bueno, darín quiso proponer tener la pelota hasta eso cortar con faltas constante falta que Pitana no supo marcar no supo molestar un equipo de sabrenso que si no hubiese tenido tal vez esa coincidencia con el árbitro no hubiese quedado dando patadas que Racing no se un mayor control del partido Racing igual estuvo tranquilo que la mitad de la cancha lo mejor muy bien principalmente por lado de Sevedo se desplegó Videla estuvo un poco errático en dos partes pero estuvo también en la cueva estuvo ayudando la recuperación Sabrenso no tuvo jugadas claras avisó a Racing a los 42 minutos con un gran centro de Imi por lo otro lado subió el otro lado, Pichul, y Jun estuvo cerca bueno a los 45 otro gran centro de Imi Y Lolo, que la apuntamos en el Perl Corner, le apuntaba yo, Lolo, de gran cansazo, Meliano Corba, ha hecho muchos goles también en el Paqueteo Penal, y bueno, con un extraordinario cansazo, van a ver la repetición seguramente en la tele cuando puedan verlo, un gran cansazo de Lolo, que venció a Torrico que es un gran arquero, se estiró, no pudo hacer nada, y Racing, no tenemos que justo pero Racing no está jugando mal y le gana a salirse un a cero en un siguiendo colmado por 45.000 personas. Señor Racing, déjeme decirlo, es de puntuero con Vélez con 6 puntos, una tanda, vamos a pasar por Ryan Pérez Pilar en el 50 y después volvemos a sacar a Caliánce. Sí, antes de la tanda, un saludo a Tito Partita, que no dice que se escucha y está saliendo muy bien. Un saludo a Gujan, a Ciro, a Javiretis, obviamente, Santi Ramírez y el Mago Dimarco también, que están aquí dando vueltas. Seguramente lo vamos a tener un ratito con los comentarios. Un saludo a todos a Brasil, sí. vamos a la tanda y venimos a un ratito. Saludos, Santi Ramírez, estamos antes de la tanda. ¿Cómo andas, Santi? Todo bien, Pablito, acá contento con cómo cerró Brasil en primer tiempo. No jugó muy bien, ¿no? Me parece que le faltó un poco de ideas al ataque de la Academia. Ellos generaron muy atrás. La verdad es que ellos tampoco generaron situaciones que eran importantes. Un partido chato, hasta acá, que Brasil al final consigue una buena ventaja. Bueno, más o menos lo que dije yo, me parece, consiguimos bastante... Así que, bueno, ahora sí, vamos a una tanda, Martín, y volvemos en cinco, más o menos, ya con el comentario, con lo que se está viviendo aquí en el Coliseo de Avellaneda, una fiesta que ojalá termine siendo una impresionante fiesta como toda la gente de Racing sabe, ¿eh? Ya venimos en unos minutitos, dale, ya volvemos. ¿Cómo es? Ya que cu te anda fe con la 4 10 que le pasaste domingo que no para de llover y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez esta tarde juega Racing y yo aquí esperar usted por ahora espera por el momento que son diez a ver fue ver el partido sin no un pastampor te Se juega Allá en el Racing Club De Avellaneda Y aunque Este cielo gris se venga Abajo La tarde es una fiesta Domingera Juega Y mientras Vos llegas Estoy soñando Y voy enamorando Mil cubanas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 A ver, bueno, gente, nosotros estamos en el en el entretiempo de este de este juego entre Racing y eh, San Lorenzo, que lo está ganando Racing, un gol por cero, eh, gol de eh, Lolo a los 45 minutos de eh, la primera parte. Ha sido un juego eh, donde se ha estudiado mucho, ha sido un juego tranquilo, eh, aburrido a ratos porque los dos equipos se han respetado mucho. Juego mucho de media cancha y de, con bastantes faltas. Para, para eso está también Armando Tito Fertita con nosotros para hablar de lo que ha sido el este, Igu Hanashiro. También estará para hablar de lo que ha sido este primer tiempo. Adelante, Tito. Bueno, llegó la ventaja en un momento genial, inmejorable irse al vestuario... Arriba siempre es un golpe psicológico para el rival y eh, un adiciente anímico para los nuestros, así que vamos a ver que depara un segundo tiempo eh, y cómo se va a plantar Racing, si va a defender la ventaja o planteará en todo caso aumentarla, uno cree de antemano que con lo que tiene y lo que piensa Coca eh, tratará de aumentarla para eh, defender la ventaja estirándola esperemos que así suceda ha sido un partido muy trabado ha sido un, un partido en donde ninguno de los dos han sacado una ventaja significativa para justificar el resultado sin embargo no creo que Racing haya jugado mal y para cerrar me parece que falta en principio explosión de tres cuartos de cancha alguien que pueda romper esa franja y que pueda conectar al medio campo que ha estado bien eh, y pueda conectarlos con los delanteros y que Milito se asocie más intentando eh, hacer y mejorando lo que hizo, que es habilitar a sus compañeros. Bien, muy bendito Vamos a pasar ahora con Gus Hanashiro. Adelante, Gus. Sí, fue un primer tiempo bastante aburrido, como dijeron ustedes. Acá el tema es que San Lorenzo está usando la falta estratégica Eh, sistemáticamente eh, eh, para para ellos es primordial por lo que viene el primer tiempo primordial que Milito no pueda rebotar o parar la pelota hacen foul le hacen foul de atrás Milito va a terminar con moretones en la espalda y creo que eso están haciendo bien no son faltas eh, muy marcadas y sabemos que Pitana tiene menos memoria que un chico recién nacido no por eso no se acuerda que hacen 5 fouls y son todos iguales Ese es el gran problema que tiene. Una jugada por izquierda con una entrada de una entrada de Acuña, que a mí me pareció que pudo haber sido penal, porque el jugador de San Lorenzo va al piso, choca al jugador de Racing y ni siquiera le pasa cerca la pelota. Me pareció que pudo haber cobrado penal. La de Auche no fue penal, ni hablemos de esto. Y creo que las pocas veces que Milito pudo tocar fue en esa que dejó a Auche, y Auche no sé qué quiso hacer, tiró un caño en el área chica, ¿no? Pero eh, me parece que es un un partido en el que es un partido de ajedrez, Racing relativamente sólido en defensa y una observación de el amigo de Mar del Plata, eh, que tengan cuidado con el lado de Piyud. San Lorenzo fue 10 minutos por el lado de Grimi, pasaron al otro lado y después no dejaron el sector derecho de Racing y nunca más fueron por la izquierda. Así que cuidado con eso, el gol viene, como dijo Tito, en una situación... Eh, ideal, ideal, no sé, si qué firmar un gol, hay que firmarlo en el descuento del primer tiempo, así se puede armar el segundo tiempo, Javi Muy bien eh, Gus, vamos a pasar eh, ahora con Tito Fertita de vuelta para algo más que tenía para eh, acotarnos eh, antes, eh, Tito antes eh, luego de tu comentario, quiero que me digas si, si coincidís o no conmigo falta en tres cuartos de cancha eh, ese último toque de Racing, eh. Totalmente, estamos completamente de acuerdo, Déjame acotar algo que me olvidé y que tiene que ver con lo que cerraba eh, Gus, que tiene que ver con cómo llega el gol. Eh, en una jugada donde eh, estuvo planeada de antemano, donde jugaron tocando por abajo, desbordaron Gastón Díaz que llega su cuarta asistencia en dos partidos, estuvo involucrado en los cuatro goles... Eh, brindando la asistencia en los cuatro goles que ha hecho Racing en estos dos partidos eh, así que parecía que era un partido discreto de Gastón Díaz pero con esto levantado por supuesto el puntaje final faltan 45 minutos por supuesto pero resaltar esa jugada por la cual llega el gol Lolo no parecía ser el número puesto para cabecear dentro del área no lo tomaron como referencia y vacuno eh, grandes, grandes puntajes para lo que fue esta jugada preparada que deriva en el primer gol de la Academia Me encanta esa jugada, Tito, dos veces la intentó Racing, la segunda eh, terminó en gol. Me gusta bastante, la verdad que me gusta bastante que Racing tenga este tipo de jugadas donde eh, donde se pueda eh, incursionar por otros eh, por otros medios. Eh, antes el saludo para eh, Flor Pache que nos está escuchando, se ríe ahí con lo que dice Gus, que dijo, eh, Pitana tiene menos memoria que un chico recién nacido, así que el saludazo para el amigo que nos está escuchando, eh, Gus vos me decís en qué momento nuestros compañeros para hacer el enlace, de vuelta tremendo la cancha, lo que es, ahora en este momento podemos ver, eh, sacaron el, el telón, Tito, eh, enorme aquel que dice la guardia imperial, que le da casi que la mitad de la vuelta a la a la cancha, ahí lo estamos viendo, en este momento lo están extendiendo... Qué ambientazo el que se vive ahí en el en el cilindro, Tito. Impresionante. Habrá que hacer archivo para ver si la cancha de Racing estuvo llena por todos sus hinchas, ¿eh? salvo aquel día que recordemos que Racing eh, no jugó, que fue su hinchada a alentar, habrá que buscar porque es todo albiceleste y está repleta la cancha, la verdad que un marco impresionante y en buena hora que haya vuelto este telón maravilloso que da un marco épico para este partido que tiene que ser victoria Javi Gus. Así es cierto, ojalá que sea así Guzana Chiro, antes de irnos algo más que adelantar Guz. No, nada no, más un saludo a los oyentes, hay muchos, eh, yo no sé cómo están escuchando, cómo estarán viendo el partido con la, la falta de timing entre la imagen y el relato de, de Racing Sport Racing Sin Fronteras, pero eh, bueno, un saludo a todos, es un partido ahora para manejar y ser inteligente, ojalá podamos manejar la pelota y aumentar la ventaja que es la mejor manera de defenderse, eh, Javi, volvemos a la cancha. Así es, bueno... Eh, nosotros nos vamos, nos quedamos con nuestros compañeros, ya está por arrancar el juego, así que quédense con nosotros. Adelante, Gusto. También, de todo esto también, sin sacar tarjetas, un penal no cobrado, pero más allá de eso Racing pudo salir adelante, logró el gol, aquel centro de Grimi, ¿no? Del lado izquierdo, el cabezazo perfecto de Lolo arriba, y un golazo, Torrico no tuvo nada que hacer. Gol psicológico, como dijimos, veremos si Racing lo aprovecha en el segundo tiempo, Pero como fuimos diciendo ¿no? en el final de, del primer tiempo, es como una pareja esto, se, primero se respetaron mucho, empezaron a salir, después se ganan confianza un poquito a partir de los 15 minutos. Es difícil una pareja a partir de los 15 minutos ganar en confianza, pero a nivel partido sí, después de la media hora, y en el final se centró mucha confianza donde Racing hizo el gol, esperemos que, que siga de esa manera se sí, te dejo, segundo tiempo, ahí arrancó, después pasaría bastante, se dice, unos conceptos también, y pincha también, claro también. ¿Cómo no? Comenté para Rafi y después Pablo Margoli, señores, este Rafi 1-0, ya con todo el tiempo ya juega a Rafi, jugó a Solenzo, la Academia está acá para lado, ahí está la avenida Mitre, el grupo está acá para lado, está la guardia imperial, sin ¿sí? cambio se corre la final no? Así es, el 1-22 nada menos suplente de la cad y del cirión yo llegué rápido y no tengo lesiones jugando cinco clavados el torneo en Buenos Aires jugando dos que empatando oops ahí de auge prede en el pensalida después del pueblo tengo tiempo llamé suplente viene Toribio Ayer José Rigoberto Matías Campi Francisco Cedro Diego Villar llegamos el Durior y Fabián Laspillón y su nombre Leo Brango Matías Catalán Juan Mercier Néstor Ortíz Álvaro Barrientos Oye, el otro cabalado es Nico Brani. Y sí, yo me imagino que dentro de un ratito va a entrar seguramente Ortigosa, en el... ¿Sí? Barriendo, que me imagino que va a ver el banco entre poquito un ratito Bauta. Sí, se dio de la hace un rato, así que seguramente entra al campo de fútbol. Y si sí, una cosita <risa> alejada de la previa, <risa> Ortigosa, o no lo tiene mucho, parece, acá al ex-Argentino Chino. Martín Castro, ¿cómo lo partimos? Ahora sí, un poquito lo adelantó, luego el gol, ¿eh? Sí, obviamente, contamos lo que fue a tener tiempo. Lorenzo ha muy estudiado. El Lorenzo cortó mucho con faltas que Pitana no supo amonestar a los jugadores del ciclón principalmente la última falta porque claramente, tarjeta roja o amarilla, bueno, eh, el árbitro que supo actuar muy bien en el Mundial, no está haciendo de esta manera acá en el cilindro. ¿Solvi no tiramos de todos? ¿Solvi de todos? Ah, estamos de todos, Flores y Matos. ¿Cuál es el fondo el juego de Flores? ¿No tiene que ir al campo de Copa Racing? No, de es la Uche. Perfecto, pero ¿No, eso falta la Copa. Y salió del tiempo el hombre de San Lorenzo, tuvo un poco de contacto, por eso está dolorido a Eh, Pitana ahora se da cuenta que que, que sí que le tocó, que cayó mal, me parece que que hombro, no, el dolor de de auche. Y bueno, pero me gusta el preste que está haciendo Racing, no, auche por un lado, Mirito recién apuró también, recuperó la pelota Racing y es, es importante eso, ¿no? Cuanto más lejos se extiende el arco de Racing, es mejor. Y después cuando se espere el San Lorenzo, ahí Racing va a tener que aprovechar los espacios. Nadie a preguntarle si igual cómo sirve el banco Racing que la hizo con todo, ¿no? Sobre todo todos los Todo lo demás, Coca, no, Coca tranquilo, pido tranquilidad, aplaudió, pero no no hubo un grito del técnico de Racing. Es tranquilo, Coca, se puede decir, es un estilo... Ah, sube el día, es un estilo, ¿no? Es técnico. Ah, también sube el día. ¿Sube el día? No, no, no, no, no. Sí, no, no, no, no, te no, te no, gritaba, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, son, son formas de ser, creo que Coca está cumpliendo el sueño de pegar el salto un club grande suelde en ese su momento lo he visto pero depresiona no, bueno, algunas cosas suelde no me parece que hay jugadores que llegaron en ese momento que que fue uno de una de las partes no fue el presidente fue el manager fue él los que permitieron que llegaran ciertos jugadores que jamás deberían haber llegado Ah, vale, no. El eh, señor de cara de Racing, nosotros tenemos su tiempo, ¿cuántos? ¿Dos minutos? Recién comenzó a presentar en Radio Antonio Pilar, AM1050, FM10.es, KTKB.com, ¿sí? Ah, no, pues, presidente, fue presidente, fueron todos en realidad, ¿no? Los que, pero no solo coborran en su momento, ¿no? Vale. A mí que coborran. Sánchez, ¿cómo viene el partido hasta el momento? Bueno, sigue sí, eh, Racing, nosotros no manejamos la pelota en el fondo, tocando con, con cierta tranquilidad, con propiedad, bien a los pies cada uno de... Su compañero se da en el falso redondo, como decíamos. Y, más, y lo que necesita es eso. Mira, que ha seguido adelante la línea, que ponga fases profundos, para girar final a qué color está? Pues derecho por la derecha, pues hizo bien, mire para la Uche, buena, buena, media vuelta, meta centro, meta centro la para acá, para allá, toca para principio rival y bueno atrás bien, bien me gusta, me gusta, va Gastón de la pera y lo buen centro, gracias fue apretado y sa final eh, para Carrillo, me estaban bien y le terminó sí, pero algo que hay que remarcar la cantidad de gente que llega, ¿no? Al campo rival, ¿no? Algo distinto de lo que veníamos viendo en, en un bastante tiempo para acá me parece. Llegaron todo tocando los volantes, te arriba, los delanteros, buscan, piensan, tratan de tener paciencia como lo que pedimos siempre y de a poco lo van a lograr. Estamos en el viernes, no, no hay que imaginar el calor que hace en hacer cabina, hace mucho calor en la cabina, vamos a cerrar sin ¿eh? Hace mucho calor, pero bueno, también hay calor humano, 45.000 almas llenando el Lindo, entradas agotadas, tiene sí, calor buenísimo, porque además que había Uchea, tiene ¿sí? aún mejor dinámico. ¡Pol! ¡Oh! <risa> También está en el cancho con se los señores, del número 31, de Facundo Tomás, que me gusta que haga el pibe frente, ¿no? Sí, pero acá el culpable es el árbitro. Está bien, no fue fuerte pero van cortando el juego, y el número de faltas, no, no tenemos el dato, estadístico acá, la cantidad de faltas, pero van cortando el juego, si se margen. La de cabeza Un saludo a Javier León, que buscan allí, no, como siempre te ataca a gran premio, la verdad, me te ataca a D, grandes y fronteras, hablando con Vitali, y obviamente como siempre te ataca a de... para que ataca el de... cuero, para, para, para, para, se va a Puffa, no llega a dice yo llegó, rápido, Fanny, igual marcó bien, bien, bien, bien, bien leándolo, se lo fue leándolo, de después la dejó como eso, ya empezó como aquí, y te terminó como yo. No, no, muy bien, muy preciso en lo que fue el kit de Europa, salió jugando de una manera muy interesista, pero bueno, Estuvo bien en el jugar de Racing y quedaba vuelta a la cadena luego de su paso en el 2006. Todo no, lo no que puede. Usted pide mucho. La robó como Beckenbauer sí. y le pegó como Corbanani. ¡Oh, con el mugre Corbanani! El mugre que está siendo titular, porque hizo algún gualicho, pero si no caso es que el mugre Corbanani es titular en New York. Lloró a la gente, ayer lo hechizaron por primera vez. Pobre mugre Corbanani, usted hiciste la falta en el, en el empate de Milá, que no había ocasión Exactamente, también un único que toca muy bien la pelota, una coordinación, se le va a dar ver la pelota ahora. Bueno. Increíble, bueno, va el avance del fondo del cuadro. Tenemos 5, 2 tiempo, gana rápido el otro gol de Lolo no, a no, los 45. Pase de Oquinol, Quiñol tranquiliza, la va van atrás, toca, va a sacar el fondo Calima, le ¿eh? va, ah, cambia de out a out. Ya estuvo Calima, tranquilo, Raúl, tranquilo. tranquilo, no, el fondo del pantalín, tranquilo. Tú en el contarin, estuvo el pase del entretiempo, fue fue real, la cancha, el área de Salores únicamente igual. el área que en este momento hay sombra, el arco de caja, hay puntaje Un de sombra Esta tarde Espectacular Pudo solo acá en la noche Legramos unos celos Pero era Un fin de semana Espectacular No hay igual No otra madre También le falta Muchísimas minutos Quiero un gol del Prín Si te un gol del Prín Si uno va ¿Cómo lo gritaste? No, porque todo ataque Atacate bien el Príncipe No, Iván Iván viene la bota Para Vicente Gavila Aunque no llega Actualmente la cuña llega Bueno, ahí está Queda el contrato, Rico No, pero para resaltar La presión que está metiendo Un espacio en el medio de arriba, ¿no? De pelota que por ahí Se dan por perrío Que La, la miraban antes, ¿no? esperando a que salga el rival, ahora se va a buscar directamente. Me parece, esta actitud me parece bárbaro. ¿Alguna frase que dijimos en, en el ciclo de Puerto lo vamos a comenzar principalmente? Como si quiere se puede, ¿no Pablo? Es una de las frases, ¿no? Todos juntos, por el mismo lado, ¿cuántas veces? 5.947.551. Bueno, va bien, ¿eh? Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. A ver, compañero, 6 ya, minutos y partidos cada uno, llega a la calle, no cierto con la cabina, rápido Raphine, la transmisión de hincha Raphine, que hace ya 4 te acompañamos, jugó donde juega la cadena, estamos, señores. vamos saliendo del fondo Fontanini, va el puño argentino. Va Fontanini, Fontanini, viene rápidamente, para, para el primer pelado. El pelado va el pelado, tiene el pelado, tiene el pelado, tiene el pelado, tiene el pelado para, para Caliki, va a Benzucaliki, para allá la perdió, bien, la marca ahí a media del jugador. Acerero, de la final, señores, en salida, es... Para estar feliz es una cosa. Junto de debes estar acá con 5.000 personas estamos por ferias y corrientes conocen a nuestra gente. En el Trabajo de Vidal y 44 mil No lo conozco. No lo conozco. Muy bien, me Va saliendo del fondo de la cadena. Bien, bien, bien, Ezequiel. Va a largo, va Ezequiel. Ezequiel gran pelota para militar y justo con Própera. Ezequiel paró igual revete, Kass. Le queda al Che. Y sale el culo el cuervo. Era un Própera ataque para Ratti. Justamente, un gran corte de Vidal que distribuye, que está mejorando lo que es la tenencia de pelota, algo que estuvo medio de Ratti en el primer tiempo, bueno ha sido una muy buena dupla, se vieron soltando hace un poquito, y llegué a la cuarta oportunidad también, es el fincito de cada ataque de Racing, un Racing que estaba aprovechando la gracia de Auche, y como dijo Pablo, en primer tiempo, si el tutor y el capillón muy buenos cambios. Tenemos ya 4.25 de la tarde en todo el país, tarde de domingo, tarde a prozo de la Racing no se va puede poner a tarde perfecta, con falta el gol del Príncipe Milito, ¿no? De Milito, o de Auche, el amigo de Clown, esperamos ¿no? el gol de alguno? Bueno, claro, el que te está jugando bien por ahora el Sí, sí. De menor a mayor como Racing, no, como el equipo que partido a partido está pasando eso, ¿no? Cuidado hasta el fondo, pide un falte la punidad. Aquí la vida, aquí la vida. Por favor, que salga el chino bien. El chino va a hacer parte, arreentó. El chino salga la mitad de cancha, palco, fontaine con falta, no sin falta disco. Igual el rebote, le quedó Gastón. Gastón viene, Gastón vio viene brasileo, bien, buen, brasileo para la derecha, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, Claudio el arquero te recuerdo que se queda con la bala buena jugada más me pegó en dos tiempos torrico Casioche y Casica se une la academia y en el primer tiempo lo decimos no la decisión de Pizul cuando que una pelota ahí dando vuelta de pegarle enseguida y ahora después te va dando le pegó le pegó, pegó el claro le pegó muy bien el rebote del arquero y apenas final no pudo lograr una buena jugada. Hay que decir lo que hay que decir, nosotros todavía cataliar Martín pasa por dos. La una! Gran festejo de José, la Avenida San Martín y Monzón. Hacemos envíos a domicilio. Llaminos al 4501 3887. Indicadores por Banco de Racing. Un aplauso para el intendente de juego de Racing, no mucho más por por ahora. Bien, vamos a pedir que hay un cambio, ¿no? y vamos a seguir un cambio en San Lorenzo están calentando los los suplentes veremos quién entra, creo que Nicolás Blanio que va a entrar en San Lorenzo bueno, joder, un poco madera con Blanito alguna vez ¿por qué más? está ahí, está ahí, está ahí cuidado, cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado marco, bien, bien, Lolo y lo quiero, para el club salir con todo el club se va a venir, se a encontrar espacio de contra así que se va a lindo el partido bien Lolo, atento, muy bien llegando con lo justo, hay jugadores que los dos equipos, después vamos a ir tirando algunos nombres para reírnos, para reconocerlos, en otros casos para aplaudirlos, para charlar también. ¿No sirven a buscar y no tienen tiro de esquina? Un Blanc, ¿qué lo quiso? Lo quiso Blanc, y en su momento Racing Boca pedía mucha plata y no pudo venir un jugador que ha rendido muy bien, que en Boca se la ha sacado encima en un momento, como si puso en maldito. ¡Digan, gente! ¡Dame, ¡Que la voy viene aquí lo saca. Va Milito, saca saca del fondo bien. Ya busca, va, era Auche finalmente llega Auche, sí llegó. Le marca propio falta propio, falta de propecu, la quería va mejor ganado. Ya claramente esto la tercer parte, falta esto de Campionete, fue falta, sí, pero apitana tranquilo ahí en el solcito ¿no? Está tomando sol más que dirigen. No, no, recordamos que nos supo hacer goles como que consagró eso también el torneo pasado, así que bueno, esperemos que esto afuera. Bueno, no pueda. Ay, cinco grados falta en el de cancha para racing, cinco grados picada, falta el de... tranquilo, también falta la falta. Me está saliendo la tribuna, disculpa, eh, disculpa, pero no está saliendo para mí la tribuna de coraje. Bueno, ellos eh, no se la jugo mucho, ¿eh? Primer cambio, recuerden. ¿no? Valverde, Martín, Alcerullo, el ingreso el 22, Nicolás Brandi. Ah, uno que también juega bien, mejor, ¿eh? Uno que juega bien y otro que también nos hizo goles en este mundial y con tres asidos, sin público. Qué rápido, no creo que Bueno, un partido que igual la no Sevilla mucha gana que lo pone la Academia. Vienes a Blandi. Hay que tener mucho cuidado con ese gran jugador. Que ya juega Eusebio, eh, ya sea un volante o delantero, no saco más horario. Es buen jugador, pero eh, no era titular. Ah, el San Lorenzo campeón de la Copa, ¿no? Por algo será. ¿No? Caunterlucio la misma la palabra no, de Brandi. Exactamente suplente suplente Brandi cuando se recuperó Caunterlucio. Vale, igual es el acope de Brandi Brandi igual en los octavos de final. Sí alteraba como visto con qué Es el buen jugador. Tampoco es impresionante no, Pero sí hay que respetarlo no marcarlo bien principalmente. Exactamente va a saliendo del fondo del cuadro tenemos cuántos ya tenemos ya dos minutos solo tiempo quedamos unos cuantos si minutos y después en el minuto buena marca de Grin y si la quinta de Alejandro vamos ya a terminar este video este viene rápidamente lo no gastó el Se ha perdido, marcó el pelo, ¡falta! ¡Alta el y ¡Pienso, Marisa, para que no venir la parte Pospadini quedó en el piso, Pausa se quejó hace dos segundos y se levantó y corrió como si nada. Entonces, si quieren tomar el pelo, Pitana, y Pitana tiene tomar medida y ahí saca una maldita. Bien, al fin, ¿eh? Al fin, Pitana. Pospadini fue que se tomó el caldo, ¿eh? Sí, le pasó a Puchol. Y estaba Pospadini, Fabricio Pospadini, se quedó y es, ninguno para atrás y un para el cuervo. Con el Mastro y Fontaini y Mato, a votar todo el cuervo. Además, a Mastro, a Fusciol Fontaini, justamente por protestar porque la falta, fue Quiñón, el juvenil que hizo infinidad de distracción, bueno cuando la Academia, la número 1, canta. ¡Se aconsejó, se aconsejó! ¡El peal, que antes de número 1! ¡Puebla, puede la brilla! ¡Y llegamos a los 0! ¡Vuelve luego a la 45! en la tarde perfecta, va haciendo gracia si se ve en el fondo el chino se va tan taja se ve Lebran, se la reventó el chino buscando a la mitad de cancha buscando a Río, no llena a Milito, Lebran igual le que el cuervo, que queda a Quiñón, Quiñón la bajó mal hace el gran partido ahí. Bueno, ahí viene Quiñón, cuidado Quiñón viene, le hable, le hable, le hable le hable, le hable, le hable, le hable, este corre, cuidado la Bufa, atrás del cordobés viene el capitán el Cuervo, ¿Qué? ahí la gente siga Bufarín, la voy adentro menos mal, la sacó después menos mal Pablo, ¿verdad? sacando Vibela y tranquiliza la calle tranquiliza un Vibela que va de menor a mayor creo que lo dije también varias veces hoy, pero tiene que parar en la cancha sentar eh, unirse al equipo es la primera vez que está jugando y bueno más allá de las ansias el deseo y la gana de, de, de, de tirar la camiseta y de jugar ahora está jugando y no es fácil jugar con un barco así de golpe eh. entonces el correr de los minutos se va soltando y lo está logrando Vibela hasta Caminito Váyame un minuto, llega Dios, sí llega. No les digo que ya se va. Corre, corre, corre, corre. Vamos a dar un caminazo. Tú lo tienes a la vuelta. Ella lo quita, lo voy Canta, canta. Dale, vamos a cantar un poquito. Para tener el corner lograrlo con la tranquilidad de la categoría del ministro, ¿no? Parando la pelota. ¿Quién va a pegar la pelota de China? El derecho 24, Gastón Díaz. El 3 Gastón Díaz, sube todo, Rastuján, Seúl, sube Cabral. ¿Por no lo toma Va, no lo puedo, se lo va, te pido. ¿Por qué no, milito? ¿Por qué no grime? siente de Gastón Díaz, también. es Buena, buena. Gastón que no te queda el año. Se cortó, Farnini. La puta que el hay, la pudo meter. Y el contrataque, se viene Gonzalo Berón. Porque este, cuidado, que esté grabado Gonzalo Berón de una patática, pues bueno. pero... si no se iba a la gusta, bueno, me la dejó pasar, me la dejó pasar, me la dejó pasar, me la árbitro, Arbitro, muy raro Arbitro, muy raro, país, dejó pasar tanto de San Lorenzo que eran amarillas que una que sea de Racing que deje de pasar no está mal, ¿no? <risas> de acá, al equipo donde fue a Sio Moreno, el equipo de San Lorenzo, a Sandoval, bueno, ahí era amarilla A ver, Claudio, repaso, los principiantes de la cadena se están precaventando. Néstor Ibañez, José Luis Gómez, Matías Campi, Francisco Cerro, Diego Bichar, Ricardo Centurión, Japón de Castillón Ahí se viene el 10, ahí se viene el 10, ¿quién se viene? ¡No, Ricardo Centurión! ¡Centurión se viene, se viene, se Centurión, se viene, se viene, se viene, se viene, se va a degustar en la calle del torneo, en Guastiturlo Me parece que Coca leyó algo de lo que decíamos, ¿no? Hay que salir en velocidad, el cambio de ritmo, todo lo que le puede dar Centurión Y que sea inteligente, ¿eh? Lo van a ir a buscar, no tengas dudas, pero en todas las calzas. Pero que sea que es de Eso es lo único que le precibe. Y ahora es Amarillo también, ¿no? Un salario que está haciendo muchas interacciones. Parece que Centurión es un jugador que puede beneficiar a la en ese sentido. Y genera mucha falta para los buenos pateadores que tiene Reynia. Ahí ha ido Coca con Centurión. Le le toma la cabeza. y Le le toma la palpadita. Vamos con todo. Se centro la cancha Tuvieron todo. Es el tiro libre no fue falta. Se viene para el cuervo. Se viene el centro. Cruca y saca o saca, bueno. Ah, y el chileno Chocalo Karim Llanni, el chileno se queda con la bola, pero hay que tiene cuidado, Caudón. Mejor, hay que tener cuidado siempre, ¿no? Estamos jugando ante un equipo que tiene buenos jugadores, que se conoce, que tiene más experiencia, ¿sab? ¿no? Eh, de jugar juntos, principalmente. Así que veremos que sale Cuántas contra Centurión, pueda hacer la diferencia, no hay duda seguramente como dijimos no tiene que entrar en el error se centurión puede volver a buscar la previa recuperó verá cuidado para el fondo verón cuidado va gonzalo centro de gonzalo va pasado saquera saquera cuña la, marco la reventó marco bien qué tal por centurión a unche va con días y pues el a unche va con días pues diría ya el mismo milito no que lo saca en todos los partidos veremos ya está cansado tapadito y tomadito, veremos tenemos 18 minutos veremos qué pasa está expandida me parece Vamos a... bueno yo he contido una ¿Sí? ficha para ¿Sí? Abuchi me parece ataca ahí el conjunto del club con solo una mitad de cancha viene para Próferi se viene el Próferi la meta la meta adentro rápidamente ataca a Gonzalo Bedón estamos de hizo Bedón marrecó bien lolo después le revienta Pichurán partido de solo lolo se reventó Pichur se reventó bien le quedó a, ¿A él? y la perdió qué les suena pasó y recuperó el balón rápidamente y más y más y oliva ya Busquets qué le pasa qué había atacando el pau farín se viene busca que tiene un cambio de cuadro sí Alonso se está de acuerdo sí el pito va riendo has cosas que te juega bien cuida ataca un y junto el cuadro va volando que ya ahora va volando la de la profe Pau pasado Ya venga, pues todo bien, viene la sequía y la prueba igual, le queda Bufarini, Bufarini viene para Matos, va Mauro sí, Matos, bueno. rebote, saca, ya que la ya reventó Grima aquí en parte, y tranquiliza la caída de partida. se puso muy peleado, Mauro. peleado, pero, no, no. pero eh, apuesto a que Racing encuentra espacios como ahora, ¿verdad? Usted no, no, no. viene a venir, salido, ha ah, salido mal, fácil, no llegó Auche, la creada infamida, está el equipo Cuervo, tengo tiempo para vender, Martín pasa por vos, ¡dame una! Lini Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Bien, el eh, caño que sorprende, se va muy aplaudido, ¿quién es Raffin? El 17 de nuevo en ingresó el día Ricardo Centurión. Bien, me gusta el cambio, no fue ¿eh? Sí, era un cambio, Acuña corrió mucho, se lo notaba cansado, lo vimos al salir, y Centurión, bueno, fue a renovar y a hacer las diferencias, como dijimos, ¿no? Era de un lado del otro, era Gastón Díaz o Acuña, se decidió por Acuña, el técnico de Raúl. Bien, segundo cambio del cuerpo ahora sí si se la juega, o sea, me escucho a Paisadón, se decidió a mí que se la juega. Y si así ya tienes se retira el número cuatro, no solo prospiriing, no el número 11 el pico Barrientos Bien, entonces no me estábamos dejando ¿no? además. Ah, hay va atención, el rebote igualmente le queda mitad de cancha. Traigan a Gastón Gastón Díaz, le vamos a dar en el pavimento no. Puede Dios, Dios, para el, para el Diego, que está con el partido Diego. Ahora recuperamos mitad de cancha, Buffarini. Están, están chupando Buffarini un poquito. Cuidado, ah, fue ya criado, lo que me viene. Bien. va mira, sonidos para el fondo para Rivera. Se viene, se viene, se quiere, viene para out. Chúvan Gabriel. La mitad de cancha, viene para Gastón Díaz, Gastón Díaz se larga para out la y no va quedando el canimán. Falta de out, ataque. <risa> La gran Auche hacer la falta de, de este estilo, ¿no? Pero pero bueno, digamos, con Centurión creo que Racing puede encontrar, como dije antes, algún espacio por este lado, sector izquierdo ahora, y se puede juntar seguramente con Milito, con Auche que intenta, hoy no tiene una tarde tan buena como lo no fue en Florencio varela tampoco tuvo muchas situaciones como para aprovechar. Está más tirado a la derecha hoy No está tan suelta arriba Pero pero bueno Racing tiene que que encontrar un poquito Salir un poco más del fondo Porque se está tirando un poco atrás Recordemos que están en dos cambios Salió Prófer y entró Barrile Y también salió Cauter Y entró Nicolau Lami La cadena es un solo cambio Ingresó sentido recién con la vida Degutando a Racing en el torneo Y salió El eh, jugador Marcos Acuña Marcín Exactamente Fede muy interesante Que va a salir Prófer y Pufarini Se retrasó de la lateral por derecha ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener muchos mucho en Centurión Por toda la franja derecha Del equipo del ciclón, de su defensa, bueno, me parece que va a explotar ese espacio que no pudo explotar tanto Acuña Cunha, hizo un gran trabajo, pero al estar Bufalini cerca no pudo hacerlo, bueno, Centurón tiene unos 60, 70 metros para correr y demostrar esa velocidad que tiene, bueno, esperemos que que sea preciso para darle algún pase a, al principio. Vamos a todos, a Rafi, mi cuervo, Cláudio Cimati. El Rafi, mi muro, el cuervo 3, 2 en Calcha, Gonzalo Crosperi, que se retiró a un cambiado, fa, Fontanili y, y Mauro Matos. Perfecto, ¿cómo la indicación de Coca por lado de la cabeza? Habla con Grimmie, lo ¿no? que sea que sea para salir jugando. Bien, Bausa tranquilo, ¿no, ahora? Sí, Bausa tranquilo, Bausa está de fiesta. Está pensando en otra cosa. Está, está pensando en el Papa, allá. tranquilo, vaya al Vaticano, por ahí piensan las cosas de la fiesta que tengan en San Juan y bueno, nosotros estamos tranquilos, tío. Uno, uno más estaría perfecto. Vamos a ver, Lidia. Lanzan la bola, Lidia. La bota de vida. buscá, Uche, no hace Uche. Cuidado, casi no más, Uche. Parcó bien, está en el fondo, Kahneman, es una lucha, es Kahneman y Uche. Realmente lateral, la gente todo de esfuerzo, Uche. la Lateral para el ciclón es en salida. Sí para el palo por ese lado, ¿no? Eh, creo que aúte tendría que, que buscar alguna variante, ¿no? O cambio de punta o tirarse más al medio, pero ahí va choca mucho, ¿no? Es lo que hace aúte siempre y que vimos otra cara en Varela y en San Luis también, ¿no? Un veintio y veinte, Abilio y quince veinte. ¿Luis que viene con el atado? Sí no es tu artigosa. ¿Recuerdas? Abilio ¿No? no tenía pelo, ahora tiene pelo porque si lo reconocen que fue el que nos robó con estudiantes, de eh, ojo, ah ¿eh? La gente, la gente no quiere mucho, Ortigosa, cubierto, vienes por cámaras del cuello Ya le no tiene al número 31, el pibe de Quiñol, y no es al número 20, este Ortigosa No, 22 minutos, ya me los cámaras del Se la juega con Ortigosa y juega bien, ojo ¿no? Juega muy bien Ortigosa, y un Quiñón que jugó gratis, porque con la cantidad de infracción que hizo Por la acumulación amarilla, madilla, podría haber sido expulsado, bueno, termina jugando La gente no quiere mucho Ortigosa, porque no quiero Ortigosa, que un pasado... ¿Por qué feo? Ah, bueno, nada no, no, no, Algunos, en algunos lugares le dicen el coballo No Ortigosa, por no tiene cuello, parecido, dicen que está en medio mercado, bueno por la, la, la orca bueno eh, yo voy no, mucho sí, con sí, aquí, porque la o sea, verdad que como copa ¿Cómo? puso el otro día para darle como ministro el tercer gol de exactamente el torneo al cuero, bueno si sí, es en Ortigosa cuidado Racing que los que entran tanto hablando y barrientos como en eh, Ortigosa juegan bien la va y falta mucho tenemos 15.23 minutos la revienta el joder por rico no te queda centurión va no, a hacer de no, la tierra se durmió no se duerma tranquilo no se, no, no, se, no, se no, duerma tenía la pelota ahí podía controlar y distribuir poco, se cae en total Hugo Margol. Ataca Igo, otra bien bien, a marca bien, a marca en tercer vídeo Igrini. Fue Nelson, Nelson mina Botafogli, va menito, va bien, toca, toca bien Diego. Otra Praviera, cuidado bien la, bien, bien la. Qué justo, la gente aplaude. Listo, tres gritos para que yo que sale para la academia. 1-0 de partido, vamos. 1-0 en el coliseo estamos fecha número 2. Tres rickets Rápido por Vigo, sigue por el 1050. Es como siempre punto de atacade.com, Lionel Federico Cavetez, está Martín falta a Margoli. Santi como siempre Clausi Mati. Adán Ramírez, capilla, ah, capilla, Ramírez. Creo que en este momento no tiene dueño. Está muy trabado en la mitad de la cancha. Los dos equipos pierden un poco de precisión cuando van llegando a las áreas. Entonces este partido carece de emociones. Esperemos, diez es por mil, que siga cierta tirada, ¿eh? La verdad que estamos en la descensión y después no pasa mucho en Costa Rica. No, no. En el segundo tiempo tampoco pasó de lado, sino hasta, hasta algún intento también, no sé, sí, pero no no hubo mucho, hasta ahora en el partido en general no hubo tanto, pero dos equipos que se respetan, dos equipos que, que quieren tratar bien la pelota, que quieren ir avanzando de a poco, pero hasta ahora no hubo situaciones de gol, no encuentra espacio tampoco, ¿no? la verdad es que se cerró un poco atrás, cosa que no nos gusta tanto, pero si se cierra así y puede salir rápido y encuentra espacios arriba, es otra cosa, un poco arriesgado, no y cuatro minutos sino no no tiempo ahora si no cero estamos todos los martes como siempre en lentejuelas por adelantar y estudiar haciendo entradas por la tierra esta tarde el primer tiempo todo el martes pasó pasó Julio Oliverona pasó Creyóvele pasó Ramarisco de Gran Prama de Racing por todo el martes con ya escuchan los que estamos contando esta tarde los primeros pasos simplemente con la bola cuando se venía Irlandi el segundo pasaje con la bola y Martín gracias para dos partidos porque haremos nuevamente la conferencia en vivo de Ceca y todo lo que pase en el estadio nos quedamos para hacer estos eh, partidos para como siempre con un caracero Javi López ir dando de la cadena como hace siempre a transmisión líder de la cadena fue un partido que nadie nos apura nosotros vamos a finalizar cuando la gente lo decida <risa> era, había, había, había, había carro, después le queda Pichum después le hizo May la pérdida era Gastón Díaz el rebote le queda a... Um, Yeah. Y ya la se cae, se lo recuperó, bien bien centro, sujento, viene un, uh, no te ves, por favor, se atacando la cadena, que se lo ponte, ataca la cadena, porque viene por Amilito, cortó justo, qué lástima, y se en el fondo, más, ¿falza? Sí, no, no, falta, Amilito, ¿no? Amilito, sí, falta, falta, falsa. entre duro, el más, el más, tenemos estado Racing, el número 22, el Diego el Milito, bueno, vale, cuidado, Diego, con, con tranquilidad, bueno, 25 minutos, segundo tiempo, tengo tío para vender Martín marchín, por dos, ¡dame una! Barney Propiedades, la venida Mosconi, 3.370, Villa Pueyrredón, 4.574, 14.44. ¿Qué es? ¿Qué es la raci? ¿Está aquí ahora, miren? Adelantá la línea, está demasiado atrás, por eso al cedido le cuenta tanto distribuir y por eso San Lorenzo tiene tanta libertad para manejar la pelota. Ah, no, me quién está en el banco para entrar aquí, obvio. a ver quién puede entrar. el cuero, va, va a reviento, va el pito, cuidado, va al pito, viene atrás para más, siéntate, de más, es muy pasado, bien, Manuel, me gustó, le hacía la avenida Mistre, muy bien, ahí está el arco, es para aquí la financiación Saja, repasamos, su frente de la C, teniendo en cuenta que está en el club Santurón y salió a Cunha. Ya se José Luis Gómez. Las son Campi, Francisco Cerro, Diego Villar y Facundo Castillón. En ¿Eh? la puerta para entrar Cerro Villar, ¿no? Cambio. Y así es, para hacer una pelota Cerro Villar y para correr claro. Facundo Castillón, que es el que se viene ahora. Ah, mira, va a entrar Castillón para ir a sacar a Melito. No, no, no. O no, no. Estado, sí, ¿Tan tan a Uche. ¿Milicio, seguro? Sí, ¿Están tan seguros o a ser Melito? No confío en ustedes. ¿Se ha molestado? Ya tenemos 26 minutos, la parece que le va a sacar a Diego. Qué bueno, que igualmente es un esfuerzo y es un buen partido de Irán-Gerales. Que para ya la cadena que va a un partido muy cerrado, ¿no? Partido muy cerrado, muy ajedrecista, un partido en el cual San Lorenzo cortó casi a ras y en el primer tiempo proponía tener jugadas y ganar lo que es este toque que, que siempre propone justamente Diego Coca. Bueno, San Lorenzo cortó con falta y en ese segundo tiempo San Lorenzo intenta ir por el empate. Y ahora se está retrasando mucho, como cuando Santiago Ramírez. Ahora se va a venir Castillón, veremos si Racing quiere definitivamente salir rápido de contra. Se viene Facundo, hecho de con el club adelantado vale, en el coliseo, así le va, Facundo con todo, Facundito querido. Lanza la vuelta para que venga más. Se viene mano de ataca el cuervo, cuidado. Se viene mano de mano, para más. No va Capuchón, siempre más para acá para allá. No estuvo bien, definitivamente. Venga Cali, Cali si portigo. Se viene el va. El coliseo digo, salvó. Portigo saliendo rápidamente. Que venga Cali, si el balón de control del partido del cuervo. Uno se iba a dar minutos. Ataca más, se viene mano de nuevamente y bueno, para que va para acá para hacer escaleche y finalmente Barrientos barriendo gracias Barrientos, gracias Barrientos la segunda Racing, la playa es para la AKB, segundo cambio Racing y le acertamos, después vamos a jugar a la linda La otra era más Milito era más lógico Milito por estar molestado por estar un poquito cansado y porque es el cambio que se está haciendo habitualmente no pero bueno, aplaudido, ovacionado Bienvenido, ahora en el cilindro del Coliseo, Diego Milito, de los cuatro costados, impresionante, ¿eh? Hacemos ya una ovación así, en Cancha de Raza. ¿De la partida de Racing? De capitán Diego Milito, y de la partida de Castillo. ¡Olé, olé, olé! ¡Aquí va a ser un Milito, señores! De la ovación al capitán académico, ¿cómo le quiere la gente? El campeón de Diego Milito, lo quiere y bueno, como dijo Pelotín Vitaria antes de, de empezar esto, no cuando arrancamos la transmisión, eh, vino y en buen estado y con oferta del de equipo de afuera, así que bienvenido como dijimos en un primer momento, bienvenido como dijimos en San Luis, bienvenido al gol como dijimos en Varela, bienvenido aquí, esperemos para el triunfo Juan de San Lorenzo, bienvenido partido a partido, disfrutémoslo. ¿Y yo no, como capitán en Racing El kilo baja. José, quedamos 28 minutos, un poquito partido. Se va terminando segundo tiempo, ¿cómo sí, no queda mucho todavía? A uno más, relación uno más, no quiero sufrir, José. Tío tío, ¿estaba el cuervo? Viene, bueno, para Verón. No tiro, está bien, pero, pero, no, yo no voy a pasa nada. Estilo cortito para la gente. El kilo al insulta la peluca, la academia. Tengo tío para venir, paso por Martín. Dámelo. Gran pizzería José. La Navega San Martín y Mojon. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al cuatro quinientos uno treinta y ocho setenta Propiedades, Avenida Mosconi tres Villa Pueyrredón. setenta Villaguirredón cuatro quinientos Propiedades. Foto tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo dos mil San Martín. Fotoshowdigital@gmail.com Tenemos ya 30 minutos en tiempo, señores, que la Rafa y 1-0, vamos a verlo la escuela y cinco. En su tiempo, indicaciones por el lado de Coca, por lado de la KD, Claudio. Todo que pide que presionen, que salgan sus jugadores, ¿no? Ahora. Bueno, bolsa sin silencio, ¿no? Sí, bolsa sin silencio, parado igual que el primer tiempo Otra vez se equivocó a bocó, Mar del Mar Ahí saque el arco Saca a la gente insulto, le dice que todo menos lindo A Mar del Mar Y saque el arco hasta el capitán Saca la verdad, el le pasa mucho ¿eh? No, eso, no eso que también es preciso Que que no encuentra ahora el lugar por donde entran de Racing Que está tirado atrás Por como no, no, nos, no nos gusta tanto Cuando se tira hacia atrás pero en cuanto veamos alguna jugada donde haya un cambio de velocidad y tenga alguna posibilidad de gol racing, ahí lo vamos a entender. Hasta ahora no lo entendimos, no, no se tiene que tirar atrás. atrás está el, el Coliseo lleno de los cuatro costados, Man Martín, la verdad Otra vez salió la visitante Arriba la segunda bandeja La avenida que da la avenida Mitre, verdad o se ha quitado la partida Exactamente, no se le respeto Que tal vez Renzi está respetando mucho el salvencio Por ser campeón de la Libertadores Bueno, yo creo que ese momento que la Para que Salvencio sea, no nos haga sufrir en últimos minutos y No se va a sufrir como en todos los partidos, querido, que o sea Sabe en el fondo el corazón 31 minutos, un... una cargada La gente va a aplaudir el esfuerzo de la academia 31 minutos En nos sirve el gol de Lolo El eh, aplauso de la entrega, ¿no? Porque está corriendo de todo, Auchy. Ojalá que encuentre algún espacio de arriba. Es que en el centurión Dale ataca el conjunto que le va a Centurión, va a Centurión, la... eh, va a Centurión, va a Celá, a Celá, a Celá, asaca, es Castillón, Sí, el conjunto del córner no lo consigue. ¡Es Castillón! No, oh, ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Se lo Increíble, el rebote, que el centro de Castillón. Le quedó adentro de Centurión, tiró pilladas, la pegada, para mí no la pegada, le quedó de derecha, tiró fuera pero también la cadena. Sí, era Castillón por derecha, yo lo confundí, o adelante la jugada, mejor dicho, ¿no? entre comillas, eh, bien Castillón por derecha, tal vez un poco lento, vista para que se la den rápido, se la dio un poquito tarde, no se la esperaba y casi iba a narrar. La botina de del de, de, de centurión es eh, claramente que es él, es el huachichú resumido que volvió el colibrí de la carrera, ataca Pedro Magonzález Brón, falto, sí, palita de atrás de Grimmie, que va a ser amonestado, segundo amonestado en la academia, señores, le viene todo el cuerpo El número 3, Leandro Bertini Bien, perfecto, ¿estamos acá donde están? un milito que se fue puse a que salió y en persona el señorita Rita García señores de palo cuervo el queda a la guarda imperial tirado sobre la derecha haciendo el corner hay que tener cuidado de hacer barriendos que le pegue bien y de verdad lo pierde ah mira la regata esto es funciona pero pero hay. No, hay que estar atento ahí abajo no de un primer tiempo donde no arrancó bien Racing en ¿eh? este tipo de jugadas después fue pues, solucionando de a poquito y veremos ahora ¿no? Ay Dios que este viejo para el culo ve a barriendo, cuidado, o saca cuidado, chinar la verga, el chino pone una barrena, le pone a simple tremite, verga barriendo, cuidado. Vaya, bueno, Julio Fontaine también subió carne con cuidado. ¿eh? Cuidado, ya está el pico barriendo, tiene que pegar bien, cuidado. Al arco hasta está de cabeza, ya corre finalmente, a Lolo. Lolo, a la foto se queda. La esquina, eh, para el cono. <risa> Auxio, Lolo, bueno, no, uno de los dos. No, Lolo, no, no, no, no, no, no, no, para para el corno para rechazar. Esta es la seguridad que queremos abajo, ¿no? ¡Ah! Si, de centro está de cabeza, gris. Ya nos sigue, tranquiliza la academia, respire, ya respire, ahí en directo en su campo está la academia. La academia necesita, lo que estamos diciendo hace rato con Pablo, con Martín, con Claudio, vos mismo, Racing está un poco atrás, le da demasiado el balón a San Lorenzo, ojo porque ahora está tortigosa, ahora está barriento, maneja mucho mejor el balón, necesita Racing adelantar la línea y si va a jugar de contra, al menos a ver dar el pase largo, porque ni siquiera está teniendo precisión en esa salida. Hay sí, ese último cambio coca está hablando con Montesila, y después de ese último cano es Rafi, seguido, Clavito, a ver quién se viene, ¿eh? Ah, ah, Ataca ah, la cadena, se viene, cariño, más cariño, más facundo, más, más facundo, entra el aire, se queda para la uche, la pérdida, la uche. Uh, ah, terrible ah, pues, falta de ah, ah, terrible falta de la uche, señores, abajo, no, es que la uche, espero que la moleste, es eh. sí, decir, eh, tiene eh, ah, la roja, la maga, ay, oh, y la uche, ay, la uche, ahí, oh, ahí va, pues, la uche, le entró muy fuerte y ardiosa, me parece, Se va a apuntar a la búsqueda Se va a el a la número 100 y la abrí rosca El cumplido de la búsqueda estimación No va a jugar con tínicamente Con el reclita ¿Has apuntado a quién? La abrí la búsqueda Se fue la rosca, increíble Y bueno Era lamentable la jugada Una función contra Una más No no sé por qué, está demasiado acelerado, auge que, que decíamos, ¿no? Volvó el auge de antes, no era el mismo que vimos en Varela, más allá de la entrega, el reconocimiento a la entrega, los aplausos, pero se le fue la patita, ¿no? Se le fue de más, está bien poner fuerte, pero no así. Bueno, pues ya en tres partidos, lo echan con el cruz en la 19, y ellos lo echan con un áfice increíble. Sí, muy bueno en el primer tiempo, se lo veía fastidioso y era, debe de ser, ¿no? Al no sacar a las caseras cuando se merecen, los jugadores que pasan de roja y se termina así. Espero que no, no, no, no le den dos fechas porque no, no lo juega con el interpiente, ¿eh? Sí, sí. le van a dar. <risa> Entonces se va a porque debe una alternativa increíble relativas se le hace. En los últimos casos no ha dado dos fechas, el tiene una disciplina, ha dado una sola fecha con roja directa. Creemos también tiene que cumplir la fecha por, por la impulsión con el Cruz. Es un incidente cierto esperemos no ocurre si Rafi sigue moviendo tan bien en AFA como estas últimas semanas Podría llegar a jugar contra el Independiente Esperemos Sabemos que pasa, lo que ha sido increíble Pucho en el con un Juan Medio Si se ha un montón 25 contra una Hacienda A veces la mano, la Bibi, venía bien por estar de 100, 30 De igual Estaba en el fondo Bufari Que increíble, este palito me va sufriendo Bueno, mira Rafi, hay que ver cómo se El cuero se con todo Por eso yo, cuando dije que sale Quien sale Benito Auche Bueno, por ahí Auche era... Lo que quería, pero no sé si por eso, ¿no? Me parece que no estaba jugando bien y milita a esos jugadores que en cualquier momento la pueden botar, estando de arriba pero era tener otro otro ausente al entrar en la expulsión, ¿no? Son más o menos parecidos. Yo por eso pensé que iba a dejar uno que que pueda jugar y tirarle el pase a a para defender. Sí, bueno, una falta a favor, discúlpame, en el área de de San Lorenzo o sea me parece que es fuera de lugar, ¿no? Una jugada de gol a favor de Racing que podía llegar y terminó siendo una expulsión de un jugador de Racing. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Marco. Para sacar, así que le pegó, barriendo estaba en el área, le hizo mal, menos mal, gracias Pitu, a grabar capito, al saquear como para chino se hace un saque, tengo tiempo para vender, Martín, dame una. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Poizredón. Teléfonos: cuatro quinientos y uno dos dos La Elena, atendida por gente académica. Señores, eh, 5 menos 5 en todo el país, tarde de dormir, ganar, si no sé, está con uno menos. Atrás Castillón, Rafa Cundo, se viene Castillón hasta el fondo, porque corre, Rafa, corre, Rafa, y yo corre, Castillón. Dile el robot igual de que va a Centurio, va a Centurio. Toma el cartillo, me siento yo para la casa de Rafa, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El número 20, Néstor Ortigosa. Muy bien, bueno, la no te buscaste, pero la camiseta de la bandera, o no los sé, tú ya le hizo. <risa> <risa> no, no, no, no está bien, en un segundo se la mostró, dijo, venir, venir. la tiró un poquitito al costado, y, y, y bueno, Ortigosa directo entonces, la gente, pues, sí, a hacer el par, entonces sí, un gesto a la pasada, ¿no? Eh, el amigo Ortigosa, bueno. Tiro, no, libre, se quiten ahí para la cadena, te gastó en días, y Centurión, entudió, le van a pegar, señores. No se sé, vea sí, bien, Rafa, Capillón, para Bolero como cabras que quedan tranquilos, también mitad de cancha, hay que tenerla, Pablo, ¿no? Hay que tenerla, pero pues que aprovechar cuando la tenés también, ¿no? Y Racing, bueno, ahí viene. Ahí está, en presión corta, bastante, aguanta, bastante, aguanta el acento, busque la falta, busque la falta. Rafa Centurión, no marca ahí, corriendo, cobró falta, cobró opción, de Centurión, retención. Se quería moerlo con la postura de Aus. Sí, muy preocupado ahora con sus colaboradores y les grita mucho a los dos, es de a Cabral y a Grimmy. ¿Baus es para mí loco, no? Baus sí, es poquito más nervioso, pero en sí igual, no ¿Eh? eh, está, todavía no está, sin calor. ¿Cuál está que alguna vez en Baus? Sí, capaz, sí, como mucho abuso. ¿Como el señor Ramírez? ¿Qué pasa señor Ramírez? Estaba como loca en el tuto de esta noche. Estaba haciendo la preciesta, y ahora estamos en la fiesta está haciendo la, la previa, perfecto, ¿Eh? ¿Lo, lo banco va muy bien, estoy así porque usted estaba relacionado también estaba cocinando con amigos uh, bueno, uh, sí, sí, sí, sí, sí. invité, hasta sí, sí. dicho sí, sí. no, no se pudo el otro día, pero ya, ya va a ser ¿no? yo coloco con Quilmes falta, pero coloco con Quilmes ahí la fecha de dicente, ahí por novia bueno, mira, y... sí, eso, bueno, ahí tenemos la fecha vamos a dar que el contenido está para no, claro, la 38 minutos, no era Racing, no Bastido, cabido, siempre, Calcio, macho, se vio, lo así los caminos siempre cuidaron, ¡Glandi! ¡Ah, cabezo, Matos! Se lo comió, se lo comió, se lo comió, se lo comió, se lo comió, gracias, Mauro Matos, te quiva mucho, se lo comió, entró el centro, la cabezo, arriba, cabezando, nuevamente Racing, nos salvamos. Sí, lo nombré hacia Matos, yo pensé que no estaba Matos, sí. me fijé la planilla, pues me parecía que no estaba jugando, Matos, la primera que toca, que gana de arriba, no pasó nada, pero hay que estar atentos, eh. Como de el 39 tenemos ahora, todo el tiempo ganamos yo 2-0 con el Oro. El 45, con el tiempo 0 al el tiempo, el, el, el lamento de cabeza. El Racing, los 0, se viene Castillo, estamos con una menos, está porcavauche. Va a centro el cano, centro el cano, va a centro el cano, va a centro para acá, para allá. Buena jugada y nos llegó finalmente Marcón. Sale de fondo más para el, el, el, el, el, el, el, el, el Torrico. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> en todo caso un poquitito más despacio encuentra me encuentras en mete el segundo, pero también hay que estar atento hasta atrás un buen partido de solo, fútbol que Calma ataca ahí falta el pichu falta falta el pichu del piso fue falta Caliman a Marissa por Iván Iván para el número 20, Iván pichu para el centro estamos el sábado y antes estamos el sábado pichu estamos cuarenta y nueve de ser titular Es para el cuerpo la parte necesaria de Bambillo. Eh, si fuera las amarillas que no se para lado de San Lorenzo, al peor tiempo, se debe haber habido unas cuantas más, ¿no? Para condicionar a varios jugadores de San Lorenzo. Pero soy para el cuerpo, tenemos 40 minutos, ¿cierto? Que ya la guardia limpia, le va a pegar el Tito Barrientos, cuidado que subió. Fontana también, también subió tan, Mamantavista, está, está grande, cuidado, cuidado querido. Por favor, aguante en la cadena, aguanten que quedan 5, por favor. Muy peligroso. Es para el Cipión, la gente acá se toma y no quiero ver la gente mira al cielo se come la fruta no quiere ver fruta de saliendo del centro de barriendo se pasado mira mira ¡lo quiero mira mira ahora si lo comentas y le mato a tu fiel torneo está tirado caprichoso loco amigo el centro del área hablami estoy tirado en el golpe ¡se comió solamente por los manos mira qué mira pero está que lo bochiando no no no quien le empuje está Lorenzo que esté bien está ganando está ganando mal año de último vamos vamos de con más el centro hablami con la mano con la mano ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, señores! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Pero bueno! ¡No se ¡Ahí, indiesa! ¡Es para la capa! ¡Se levanta! ¡No abre el pañal. Mirando para los cuatro gozados, uno se que vuelve loco, ¿no? Cantamos a la par, ¿no? Que okay, de todos estos, impresionante, cariño para Racing en el sí. peor momento del partido, ¿no? Sí, ¡Está rico! Se va al fondo. ¿Qué pasa? Los cinco mates, ¿entonces con la mano y la puncheo? Una pregunta, ¿fue es esto, Cambu? No, ¿qué fue lo Bueno, Marto tiene mariche. Si vos le tocás casi saltando de arriba de la red y le tocas con la mano, todo el que, que arroja, no bueno, la mariche que se cagará, ¿no? Bueno, está mariche gorda, el este. ¿Quién es flaco, desplacopitana? ¿Es algún seguro que lo consiguió copitación? Se equivocó como gran parte de la tarde Ese árbitro mundialista en el comienzo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Siga, un seguro! ¡Se queda con la buena! ¡Tiene 41 minutos! ¡Pues hasta acá! ¡Un me hizo caso por dos! ¡Viene toda la centuñón! ¡Corre! ¡Corre! ¡La vaca Fontanini! ¡La saca Fontanini! ¡La pide la tribuna! ¡Al natural! ¡Eso a la academia, señores! ¡Mira, Raquel! ¡Se la pilota! ¡La la pidió Fontanini! ¡Hay tiempo para vender! ¡Más tiempo, a ¡Dame una! Fotoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Fotoshowdigital.gmail.com ¡Se viene, señores! ¡Últimos cambios, gracias! ¡Se viene, Gastón Campi! Sí. ¡El amigo de Dios, no! ¡Se viene! ¡Que se va ahí! ¡Que se quedó! ¡Se quedó finalmente! ¡Y van tres para sacarlo y para marcar, me parece! ¿No, Pablo? Sí, para meter, para tener más altura abajo, me imagino, para aguantar estos minutos, para que pase el tiempo, una sumatura de cosas entra Campos y veremos que ¿qué cosa Cuando quiera, tenemos 23 minutos, ¿qué ando? Bueno, seguramente para darle un poco más de aire a al mediocampo, ¿no? ¿Dónde es tuve? ¿Qué pasa con esa querida? ¿Qué pasa 24? Gastón Díaz, sigue siendo el 37. Gastón Camping para jugar la mitad de la cancha. ¿Qué pasa con Gastón Díaz? Por Gastón. ¿Qué pasa con el tope de Gastón Díaz? Bien, Gastón Díaz, que retiene Gastón Díaz. Y deja que va jugar abajo, Camping. Sí, seguro va abajo y van a correr un poco más en medio. Mire, voy a ir a 5, ¿no? <susurra> seguro. Mira, 30. Mira, 30, pues. Ortizazo, tenemos 40, adelante. Cadena, adelante, ¿cómo se sufre? En la cabina, vamos, se quedan 2 minutos más, con la gestión de... que sean 3 o 4, Titana. Ahorita calculo con Blanco y no cobre falta. Bien, bien, bien, me acabe bien, pichón. Ataca la cadena, ataca, acá, acá, el gestión, vale, Facundo. Va, Facundo, por acá viene, Cali, Sal. El Castillón tirase a centro, aguanta y lado, va Facundo. Para acá, para allá, la aguanta. Ataca la cadena ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! a es más! ¡No viene no de cerca de la cadena! ¡Es para qué! Disculpá, pero de que a mí no Iba corriendo una velocidad impresionante Por izquierda, y era para cambiarse era Pero no encontró el momento para hacerlo Y bueno queda poquito La fiesta está empezando No, hay que, hay que terminar este partido Pero de a poquito Va comenzando la fiesta que va a ser impresionante Y esto termina. Juego, 24 minutos, queda un minuto más Lo que visione, pica la que por ahí va a ser 3 o 4 Pero viene no toda la academia Repita el corner, la van a aguantar seguramente La van a aguantar, adelante Academia grande, queda poquito Se ha ya Racing 1, no estoy de gol de 9 no, de no, la Torquia Empieza con 1 a menos, se apunta de bauche Escuchó a Racing, ya es de 1050, son 100.9 Se atacaría junto con lo que Estoy tan vivo, estoy con él. Offside, cabrón. Sí. Offside, de Capillón, increíble. Una buena no que estén ahí. Offside, increíble. La jugada desperdiciada, pero bueno, puro que sí está volcado la defensa, prácticamente, lo que quiere que pase los minutos y apostar alguna contra con bueno, el Castillón. Bueno, esperemos que tenga claridad y si no, aguantar con el ingreso de Gastón Campi. Sí, esperemos, Capillón, en fin de minutos. A ver cuánto dice la pistola, ganamos un paseo que sufre, que sufre mucho. Ahora ver los más se va a, a jugar, a o cuatro, se va a jugar esta tarde, de domingo, en la residencia de UCI, Belandia, adentro, baja, simple, el chino, el chino, el chino, la pared de techo, y la agarras con tranquilidad, señores, tranquiliza la academia, Martín, tengo tiempo para venderte, pide la última, ¡dame una! City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos, pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. ¿Y Pablo Margueris? Sí, Javier, le dije, le mandamos un saludo, nos dice que los seis no fue tal, eh, mal marcado los seis de recién. Perfecto, ahora, eh, ¿cuánto vas a jugar, Claudio? Tres minutos más. Perfecto, pero es 48, no, malo, que un poquito rápido, aguante, aguante. Para Farí va a sentir abajo, bien, si está de salida centro. Para acá, para allá, vale, está de salida Bustarini. Tiro libre de salida, para la cadena, bien, si es Impresionante, impresionante lo que nos queda, escucha. Tolong awak untuk menghantar berita ke dalam kandang untuk berikan keberanian. Tiada perbezaan. Saya sedang mencari atau mara dengan kandang yang sama. Tiada kandang, tiada kandang, tiada kandang. Bermati, kamu tidak boleh. Tiada kandang, tiada kandang, tiada kandang. Bermati, kamu tidak boleh. Tiada kandang, tiada kandang, tiada kandang. Bermati, kamu tidak boleh. Tiada kandang, tiada kandang, tiada Sigue abajo, se tiene que hacer. la cadena el cuerpo de clásico es campeón arriba estaba el campeón y campeón, campeón, campeón la cadena se va a acabar arriba donde tiene el cuadro de va a hablar de cuidado para la gente de Racing, es increíble, uno sabía de afuera, pero vivirlo es completamente distinto. Así contento, contento primero por los muchachos, porque dejaron todo, porque está demostrado en el fútbol que no es nada más que jugar, cuando hay que correr, meter y luchar, eso es parte de formar un equipo, y eso es lo que estamos formando. Se está notando una idea, por lo menos la que querés plasmar, pero con muchos jugadores nuevos, lo que es aún un poco más difícil. Ese era el desafío, ¿no? arrancar con con un plantel nuevo, que no se conocía, que no me conocían a mí eh, con una idea y tratando que los resultados nos vayan ayudando del primer partido. Ya van tres y bueno, ojalá que esto nos sirva para seguir creciendo. Hoy estaba cerrado, pero en una pelota parada lo pudiste encontrar con el nuevo hombre de las asistencias. Sí, de la Buenísimo, se soltaron, intentaron jugar, no la tiraron, hicieron la jugada. Luciano Lolo sabemos que también es muy fuerte de arriba, así que contentísimo porque el equipo demostró también actitud, que eso también... Sobre todo en esta cancha de local nos tenemos que hacer fuerte con un rival que ni hablar de la jerarquía que tiene. ¿Está para soñar? Ah, vamos a ver a poquito. Gracias. Diego Coca, el entrenador. Querida, para que esté construyendo algo que en diciembre puede ser muy lindo. ¿eh? Escuchemos un poquito, dale. normal, en el fútbol argentino eh es más que la gente se ilusiona rápido igual que nosotros, pero pero somos nosotros los que tenemos que manejarla y darle a entender de que de que eh, de que esto es difícil hay que seguir el día a día. Me parece que lo que no es normal por ahí son 40.000 personas en una segunda fecha, ¿no? Eh, en el fútbol argentino todo lo decir, eh, el enfermizo ese del hincha me parece que que puede hacer cualquier cosa, raci, entonces sabemos que es una hinchada muy especial. Eh, y bueno, eh es, es la obligación nuestra darle darle algo, yo me parece que le dimos una, una gran alegría. ¿Cómo están en cuanto a comprender a Coca, ir entendiendo de a poco los conceptos? Ah, no, bien, creo que la idea se va marcando. Es muy es muy rápido decir si vamos bien o mal. Cuando fecha, esto es muy largo, pero me parece que en los en los puntos más clave que, que él pide, creo que lo vamos cumpliendo y eso eso se va notando. Gracias. No, eso es. Un segundo capillón, como ustedes han que fueron Fijun, Leandro Grimi y de Milito, y lamentablemente los votos fueron Adelaus. Han molestado, se han molestado, se han molestado. De acuerdo, vamos a estar con la Próferis, Alberto Fontanini, Mauro Matos y Néstor Ortigosa. Bien, pero ya se retiró el rato, también se retiró el corvo acá, un alegrín, terminaba la gente, la pregunta se empieza a ir de su lugar, pero con mucho alegría, ¿hace cuánto, Pablo, que no se vivía una tarde de domingo de alegría en el Coliseo, ¿hace cuánto? Ya? Y eso le pidamos, ¿no? 45.000, 50.000, había lugares que rebalsaban de gente, ahí se va aplaudido. Un jugador que dijimos que le va a dar mucho a Racing, se lo dijimos en la nota, donde, bueno, nos apuntaban desde todos lados, una nota que que fue polémica por el haberla hecho, pero el gusto de poderla haberla hecho luego del triunfo en Varela, y y se moría de ganas por jugar, ¿no? Un jugador que llega Racing, un jugador que tuvo buen nivel en varios clubes, que se le vino la imagen del hijo cuando firmó, ¿no?, el padre era hincha de Racing, entonces algunas cosas personales, pero otras como jugador, que eso tenemos que verlo dentro de la cancha, con el correr de los minutos se fue asentando como uno esperaba, y creemos que le va a dar mucho a Racing, como lo dijimos desde el primer momento. Se sufre sí, se sufre, siempre, siempre lo mismo, en ese sentido siempre, siempre igual, Salvo en Babila, estamos 3 a 1, un poquito más tranquilo, pero, pero es una constante, ¿no? En este tipo de partidos, ante un equipo que tiene buenos jugadores, que está armado, que viene de ganar la Libertadores hace unos días, y que si le preguntás si quieren, si quieren ganar, te van a decir que sí, en todo momento, en todo partido. Por eso vieron los titulares, prácticamente todos, por eso seguramente no van a estar contentos en el vestuario, más allá que vayan a festejar ahora. Pero Racing depende de Racing, lo decimos siempre. Racing y todos pretenden lo mismo, es capaz de lograr cualquier cosa. Y y bueno, de a poquito se va hacia ese rumbo, ¿no? Todos queremos lo mismo, obviamente, pero se construye de a poco. Racing empezó de a poco a a, a entrenar, uno de los primeros equipos, llegaron los refuerzos, se habló mucho, se tira muchas muchos palos desde un lado, del otro, se inventa noticias ya hay que estar más allá de todo, y hay que salir al cruce cuando surgen estas noticias, estos rumores, uno a estar de acuerdo no con algo, pero siempre se tiene que opinar con buena leche, ¿no? y me parece que que ahí está lo que hacemos todos juntos de garra, de corra, sin cinturones, sin atacar y que queremos lo lo mejor para la academia. Hoy es una alegría enorme para todos, un triunfo espectacular, un festejo que fue Algo que hace mucho no veíamos, una descarga, el ganarle a, al campeón de América de hace poquitos días, de una pista donde pueden estar todos, piliales de todos lados, toda la gente copando el cilindro, agotando entradas. Y uno dice, Racing ganó la Libertadores, y por lo que se vio la cancha hoy parecía que sí. Entonces, es hora de seguir así, ¿no? Se arrancó bien, digamos de esa manera. Que siga creciendo el equipo, que se vayan conociendo y de a poquito ir peleando en el campeonato pero no hablemos ahora ni de pelear ni de candidato porque van a empezar a hablar mucho algunos para quemar va a ser inevitable pero con el correr de los partidos ahí empecemos a a decirlo no tranquilo paso a paso Bien, señores, ya hoy pasó a Pablo Marconi con su comentario previo. Vamos a pasar por Rayo Antelé, Pilar Martín, que sigue en la tanda de M3. Y después sí con el señal y las transmisiones de la camisa 11 de Racing Score para este Racing 2, para el tercero, la cadena otra vez. La verdad que estamos muy contentos, como siempre, de Racing Score. ¡Una tanda! ¡Y ya volvemos! Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón.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 Distribuidor a Diego Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa de Voto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a Domicilio. Llámenos al 4501 38807. ¡Cantilista, hombre! ¡Cantilista, hombre! ¡Cantilista, hombre! ¡Cantilista, si queremos, de Racing Actual del Comisionado de el sol cada poquito va cayendo la gente también a punto se va yendo estamos contentos acá Racing Sport el 9 dos 2 por 0 frente al pueblo la tarde domingo que la verdad es perfecta la verdad está ahí el clima hay sol es fiesto a largo Racing a 2 por 0 está a puntuero con 6 puntos con eh, el de Serpil así de Claudio mejor imposible los codos ya entre de la historia ¿no? Ya, ya se fueron todos los últimos hablaron por la prensa no. esperamos la palabra del técnico Diego Coca que eran unos minutos una vez tenemos aquí la conferencia en vivo por su y FM 100.1 ya les voy y la primera pelante llegó el momento del comentario de Pablo Margoli de Calteo 2 de la Cad frente al cuervo en Racing Sport a ver, primero vamos a decir ganó Racing, ¿no? ganó Racing, cosa que de local, con todo este marco, con toda esta gente más allá que lo que todos queríamos eh, hay que hacerlo y a quién le gana Racing a San Lorenzo San Lorenzo le ganó la Copa Libertadores después de, de por primera vez después de tantos años de, de quedarla y venía así tranquilo pero en ganadores tranquilo queriendo ganar tranquilo pensando en este partido al otro día de, de haber festejado obviamente fueron de canal el canal de radio la radio pero vinieron para ganar no vinieron para otra cosa porque de acá te van a seguir festejando con su gente por eso pusieron el equipo que pusieron si no ponían suplentes hubo Torrico hubo hubo más Buffarini hubo Verón hubo Cauteruccio Matos Entraron después Or Ortigosa, Parrientos, Blandi, puso todo Bausa, puso todo lo que tenía. No estaba Romagnoli porque tuvo que ir por el pase en Brasil a ver qué pasa, pero tal vez puso todo lo que tenía para venir a buscar el triunfo, si no un empate puede ser Danilo contento. Nos importa Racing por encima de todo, sí. Y Racing también puso todo, puso todo literalmente dentro de la cancha, no jugó bien en el resumen del partido, y no, no jugó lo esperado, pero jugó ante un equipo que de los que lo enfrentó hasta ahora es lo más importante. Entonces Racing fue a poquito, ¿no? Arrancó ahí, eh, marcando, queriendo tocar, eso en primer tiempo lo lo buscó todo el, durante los primeros 45 minutos, pero no encontró el juego, y se encontró con un San Lorenzo que... Solamente con pelota parada podía inquietar, o un tiro de media distancia. Racing también tuvo ese tiro de media distancia, de Iván Pichol y algo más. Pero fueron más intentos que otra cosa de los dos lados. Era un 0-0 que no decía nada, ¿no? Pero el segundo tiempo encuentra Racing, obviamente el primer tiempo, el gol de Lolo, ¿no? Que rompe todos los esquemas, que cambia todo el partido, que pone en ventaja Racing, que era lo que esperaba toda esta gente. Un gol psicológico, como dijimos, porque San Lorenzo tuvo que decididamente iba a buscar el empate. Fue a buscar el empate, pero Racing le cerró un poco los caminos, no encontraba por dónde entrarle a Racing, y me parece que a medida que pasaban los minutos, San Lorenzo se venía y Racing buscaba de contra. Un poco lo que no queremos, por un lado por el sufrir un poco, por el tirarse atrás, por lo que ya estamos habituados pero hoy a ser en contragolpe, pedíamos que entre Centurión, Castillón, en velocidad fue a ganar. La contraexpulsión de de Auche, no que co complica el partido, inesperadamente, pero logró con la tranquilidad para definir de Castillón, que tanto se habló mal de Castillón, ¿no? Que que era un estilo out que no se frenaba, que no definía. Tuvo esa pausa para definir como la tuvo Auche en Clarence Varela. ...y logra definir un partido que se presentaba complicado... ...que San Lorenzo se acercaba... ...que tuvo una situación ahí... ...complicada también en el área de Racing... ...pero... ...¿qué se le puede decir a la gente de Racing? Que ganó 2 a 0... ...que festejó como festejó... ...que se lo merecen... ...que ojalá que se pueda jugar en este horario... ...para que se llene... ...igual que hoy... ...aunque si se va a jugar martes a la noche... en ...se va a cenar también... ...así que... ...¿quién nos quita esta alegría, no? ¿Quién nos quita todo lo lo que vivimos hoy... ...después de tanto tiempo... ...después de tanto sufrimiento, ¿no?, con el tema promedios... ...estamos primeros. sí, van dos fechas, sí... ...estamos en la Copa Argentina, sí... ...se armó un buen plantel, sí... ...se está armando un buen equipo... ...creemos que con el corno de las fechas, si se sigue de esta manera... ...deba se seguir armando y creciendo este equipo... ...que mostró hoy una cara nueva como el Videla... Que, ...que respondió muy bien, que arrancó... ...como arrancó Racing, ¿no?, en los partidos... ...de menor a mayor queriendo pagarse la cancha, mejorando de a poco y después siendo uno de los valores clave para para este triunfo de Racing. 2-0 merecido. ¿Hastaíno más? Sí, digamos que sí. No, pero mereció Racing. Pero San Lorenzo, San Lorenzo. No, en algún momento pudo haber empatado y me parece que Racing se sea un triunfo importantísimo y que toda esta gente se merece. No, Luisito que visita, que viene a visitar, vino antes, vino después y ahora va a ser una constante. Y me parece que tengo el número volado en el juego los partidos, ¿eh? Sí, obviamente. Bueno, de lo que aseguro que vengo, distante vamos a ver, no sé. Sí, ¿Por ahí? Sí, sí. No, vamos ver, vamos sí, vamos a tratar de sí. infiltrarnos por algún momento. A, al fondo no voy, ¿eh? Al fondo no voy. Bueno, eso lo dejo para otro. Bueno, buena transmisión, ¿eh? ¿Para, para otros que quieran ir a eso, no. La verdad que sufrí mucho las últimas veces que hemos ido ahí al lado y ya, y, y, y todo cambio. Sí, te todo cambio como el príncipe, como decía la negra tosa, ¿no? Sí, todo. Está oh, la oh, yeah. no, ver, sí, sí. la misma. El vino, ¿no? Eh, el, el, vos, el vino. No, no, <ríe> Los chicos estos están mal. <ríe> era, era tan mal bueno de la negra tosa. Venga, bueno. Bueno, sí. Estoy en el comentario. Nada. Ya lo estoy en el comentario antes para poder hablar con, con los amigos. Acá, ¿te desco? Bien, comentó Pablo Bargón y para todo el mundo por Racing Sport, ahora en el 50 hasta en el 50.9, ya para ir cerrando 120 de tarde en todo el país, vamos a seguir la figura cada uno de este encuentro de Racing 2 a 2 a 0, Claudio, gran trabajo primero a vuelta, Racing Sport, así que, ¿quién fue la espera para vos esta tarde? Muchas gracias, café. la espera para mí fue el número 6, Luciano Lolo, primero porque hizo el gol, el primer gol, el más complicado, y luego porque de arriba no perdió nunca, con los que en la anterior cumpleaños son Matos, Blandi, Y Cauterucho marcó muy bien los 3, Racing no sufrió en el fondo. Santos generó una sola jugada de gol y eso muy importante. Así que el voto fue el número 6. Es un trabajo y el cerrado hace el sucio participante de Racing Un abrazo para todos. ¿Qué pasa, Cláudio Mati? El vestidista, como siempre, de Racing Sport, la Academia y el Ciclón. Venga, venga, Ramírez de la Sula, esta tarde para ustedes Racing 2 el vuelve 0. La figura coincide con Claudio, para mí termina siendo Luciano Lolo por el gol. ...porque luchó contra dos grandotes durante todo el partido... ...y no sufrió Racing de arriba... ...creo que eso es muy importante... ...y hubo muchísimos centros... Eh, Lorenzo, ...por favor que cobraba Pitana... ...que tuvo un partido desastroso... Eh, ...y siempre fue firme... ...Racín de atrás... ...me quedo con Lolo... ...creo que hizo un muy buen partido también... ...el Chico Cabral... ...con algunas desatenciones en el final del partido... ...no, donde ya había muchos nervios... ...al Chico para par de veces quedó pagando... ...el Racing también en, en el área... Pero me quedo con él y un gran partido de Viela también. Partirán hacer... cada dos minutos. Nosotras estamos en el dos partidos. Gracias, Santos. No vemos el nuevo partido. Gracias, igualmente. Al canal de Ramírez, como siempre comentando. Y terrazin dos ciclones. ¿Qué pasa? ¿Y Marcos está llorando? ¿Está emocionado? ¿Y Marcos? Está en la cabina, está en la cabina, Lucas. Está en la cabina, casi sentadito. ¿Todo bien? Bueno. Estamos relajados. Chicos, ¿sí? buenas tardes. Bien. La figura preguntada es Ezequiel Viela. Ezequiel Viela. Viela. Perfecto. Para Dimarco tanto abajo y Dimarco. Nosotras estamos en el dos un poco más tranquilo, ¿no? no trabajé pero bien gracias el pasado al que se sumó de la transmisión estuvo viendo todo igual de la de la rueda de prensa no con muchas emociones los dos todos rojos todos muy bonitos y porque estaban los chicos de Lorenzo había 10, 15 muchachitos de Lorenzo que no nos hacían señas cosas raras verdadero le di un plato para ver un un jardín y ahí es donde regresa el dirigente lo que acompaña a los políticos también no Sí, sí, pero que mucha gestorización, en fin, nada, perdieron que se están no sé, a Güedo, a Almagro, ¿Dónde, ¿dónde viven estos chicos? No sé, pero compramos un buen cáncer igual, ¿no? la pregunta de qué barro son, bueno, gran no trabajo de Marco, venga otro, Martín, Casal, también gran trabajo en Racing Sport, sufrir la tarde Gran <risa> trabajo, sufrido la tarde, como decía Pablo muy bien, un Racing que arrancó intentando tener la pelota, intentaba ser protagonista, tal se cortó con muchas faltas Luego el partido se compró en táctico, de una y de vuelta muy impreciso, ningún equipo... ...tuvo las pelotas, ...tuvo las situaciones, el Racing todavía tuvo las más claras... San Lorenzo, la única situación clara de gol ...con los 46 del tiempo, ya por Daniel De Rossi, con un pitana no cobrando las situaciones... que tenía que cobrar, bueno, Racing facturó momentos importantes, última jugada del primer tiempo, última jugada del segundo tiempo y Racing ganó nuevamente a su hijo San Lorenzo 2 a 0. Ilusión mesurada, sabemos lo que es el mundo Racing, pero que vengan 45.000 personas un domingo a las 3 y a ver clásico al campeón América es un dato más calentador ten en cuenta que todos los partidos oficiales que jugó Racing con New Cocal lo ganó por ahora así que muy contento la figura para mí Luciano Lolo sí, no, sí. me gustó mucho el Lolo 5, pero Luciano Lolo le ganó una parada difícil una parada muy difícil perdón a Mauro Malo que salía muy bien y además guardado bueno, el gol que abre el partido. Lentazo contamos de cuarta izquierda en Santería.com y facebook.net. Ahora es un grande, excelente como siempre la prometida libre de la academia, ahora trayendo triunfo, que es lo que tanto esperábamos y un saludo enorme para la gente que es la que hace posible esto mientras se nos muere otro relator, pero está muy bien porque gritó un goles así que si se fue esa garganta que en Victoria la queremos bien. Se quedó afónico porque la hizo mucho con el Lolo. El gol de castillo, Margot, usted sabe cómo es si esto, estoy dando muchos gols últimamente, la verdad que me gusta, el gol es últimamente en la Academia no está pasando. Pablo Margot, yo voy a cerrar la transmisión de la caminanza 11 de Racing Sport, obviamente ahí en Instagram le decimos que seguimos en la transmisión por los partidos, ya está acá el punto com, es ejemplo, de ver, como siempre, para escuchar la conferencia de Costa o todo el protagonista que pase, si lo escuchas en la Academia Sport, sufriré hasta tarde. La figura coincido con la mayoría, ¿no? Sí. Eh... Me gustó, obviamente Lolo hizo el gol, estuvo más firme atrás, al no estar Sánchez estuvo que ser la labor de mando, eh, hizo un buen partido, ¿no? pero también para resaltar lo de el primer partido, como dijo el mago de Di Marco, que lo, lo vio en los entrenamientos, muy importante lo de Videla en el mediocampo, junto con Acevedo, Acuña alternó buenas y malas, ¿no? Auche puso demasiadas ganas, demasiadas que se le fue la piernita y dejó al equipo con 10, y a sufrir Milito, alumnos. Obviamente la presencia eh, teniendo a Lamirito todo es distinto, no hay ninguna duda, pero, no, pero tal vez no tuvo la la tarde que tuvo en Varela o que tuvo en San Luis, pero creo que alternó. Buenas y malas, chimaras, digo Mirito, teniéndolo es una ventaja, ya desde el vamos. Pero bueno, coincido con no coincidió con Loro. Eh, pero quiero resaltar lo del Castiglione también, ¿no? Entrar con este Marcos con toda esta gente y definir con la tranquilidad que definió, ¿no? Muy tranquilo, Loloito, sí, muy tranquilo, la ¿no verdad es que me sorprendió, sí, sí, muy bien. Bueno, más a ser Lolo que gana, seguro, entonces le doy el puntito a castillo eh, por el gol. No, no, no, iba a decir Lolo, pero como va a ganar Lolo, no, quiero que lo de castillo no, no no se pase por alto lo de castillo de guitarra, ¿no? Es un ¿no? bárbaro, con esa tranquilidad, habiendo entrado con toda esta gente... Un aplauso y sí. seguro va a ser titulado este partido. Viento con de sol, la espera para Margol y se ganó el sol con Lolo, gran partido del zaguero. Tienen buen partido, como dijo Paulito Martín de Vilela. Bien generar con todo seguro, chiquito que veníamos hoy, todo seguro chiquito a tocar largo, pero bien realmente todo Racing para ganar esta cara. Ahora venga Sardelli ya en la última tiempo extra. ¿Cómo le hago una cara contento? No creo. Sí, sí, todo no, no acuerdo, ¿no? Yo no yo, ¿Cómo voy a estar? No creo. No, sí. Eh, buena ah, mañana de reserva sí, estamos bien vamos oh, oh, cómo sí? dijimos mira viene con el dedo la... cómo se va a reservar esta mañana 1 a 0, ganó ¿no? con gol de Lotti sí. lindo lindo gol para el arquero y definición de suro bastante sí, bastante no, no y ahí en la popular se, se pega pega ah, derecho no no la mañana no no había Bien, entonces ¿la, la primera para la primera para los minutos a 0 quién fue tu opción me gustó mucho Viela bueno, sí, eh. me gustó mucho Viela cuando empezamos igual le falta pero me gustó mucho Gartorio, muy bien, trabajo de la Razzarro, así así, eh Gracias <ríe> Y más a Razzarroio, como siempre, hablando de la Razzarro En el final de Racing Sport Bueno, nos, nos estamos yendo ya para ir una transmisión Gran trabajo, ¿les uno la queda? ¿No nos indica que no tardes? A ver, Roberto, ¿está por ahí para elegir la furia de este Racing 2? ¿A la de Socero? ¿Cómo le va? Buenas tardes no salió la otra vez no salió la otra hoy pues vamos va a practicar nosotros tenemos todas las de trabajo y bueno nos estamos haciendo todo un gran trabajo como siempre en Racing por y bueno quedamos para dos partidos por redes infantiles y chatacabello.com para escuchamos hasta las cinco y medio, y nosotros nos vamos hablando bueno un chulales eh. me parece bárbaro una gran transmisión un gran partido una gran previa Junto a Javi, Junto a Bus, Costa Rica, Estados Unidos, Mar del Plata, Tito, un abrazo grande también y bueno, desde aquí, desde el lugar, eh, el privilegio de poder transmitir que se va haciendo la gente de a poco, se va enrollando las banderas, de todos lados, saludos a la ciudad de Pehuajó, Tres Arroyos, Zunquillo, a todos y, y el gusto de haber vivido esto, ¿no? una fiesta después de tanto tiempo, impresionante acá en Avellaneda, impagable. El poder transmitirlo para nosotros también es impagable, así que el saludo a todos y nos vemos ahora en un rato a través de la FM 100.9, la premios y AM Chatacadé, <risa> la gran Chatacadé, y bueno, saludo a Norberto Chindemo, un abrazo gigante, a Martín, el operador sí, también, en la tarde vinimos bien, ¿no? Así que bueno, paso a paso esperemos que que el equipo siga creciendo y que siga dando alegría a, a toda esta gente que se lo merece no vemos bien bien falta todo el madrid esta tarde de gracias por estamos viendo la caminada ha once y placer como siempre acompañarlos durante el partido de la camisón de gracias por hemos trabajado frigocesco pablo margolis martín y martín casas antonio ramírez claudio simonet gran trabajo de martín hacía no levantamos viendo en charassi nos quedamos para el post como siempre por radio de fronteras atacar.com es un 10.9 para seguir escuchando la conferencia en vivo de coca Nosotros nos encontramos el en martes a las 22 como siempre por al para escuchar y hacer gracias por un Buen fin de semana y como siempre aguanta, Rafi, carajo. Hijos nuestros, cuervos con mirada. De, de qué barrio son cuervos Gracias Chao, chao.